¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco de Jueves 4 de Diciembre. Y transmitiendo desde la Amigues de Merlo. Así es, desde la Amigues que estamos viendo pasar eh, las familias del Cuenco que están con toda una tremenda producción. Ya las vamos a invitar a que si quieren acercarse a contarnos un poquito cómo viene la preparación de ese acto y otra gente que pasa, que está haciendo las compras, ¿no? Que está abriendo los negocios. Bueno, estamos acá desde la Vías de Merlo, el Espacio Cultural Negro nos rodea esta muestra que está buenísima. Está buenísima la muestra. Esta muestra es de alumnos de segundo año de, de la universidad. Eh, universidad Nacional de, Nacional de los Come Chingones. Exacto. Y bueno, es Para no perderse, porque hay trabajos realmente muy hermosos. Muy hermosos y aprovechamos, ya que eh, tenemos varias alternativas de cuadros. Dimos vuelta esta vez. <risa> la, y tenemos lunes, más para, eh, para, Claro, mostramos uno Y ahora fondo, tenemos otro Exacto, polo. y después pon, vamos a poner otros Porque sí. hay más para ir poniendo Exactamente, le vamos a dar la, Los buenos días también A Ezequiel Librela, toquéla muy días, Concentrado eh, Viendo, corroborando si todo Funciona muy bien eh, Claro, él no tiene Micrófono, ah, así bien, que bien, nos no está mirando nos, señas, nos saluda es. Le damos este, le damos este. Buen día, ¿cómo andan? Buenos ¿Todo días, ¿Estoy viendo problemitas acá? <risa> los malabares que hace este señor acá es una cosa de loco. Nosotros nos encargamos de hablar, de divagar y él <risa> concentradísimo está viendo qué pasa con Internet, qué pasa con los micrófonos. Bueno, también agradecerle muchísimo a este espacio, Espacio Cultural, el Amigues de Merlo. Estamos acá en calle Becerra. A cookie especialmente, que estuvo trabajando para mejorar la internet, porque, bueno, nos encanta venir acá, porque tenemos más vínculo con los vecinos, las vecinas, pero hay que resolver cuestiones técnicas, ¿no? No es el estudio de la radio. Entonces se, se arma, se monta todo un estudio nuevo. Para que como un estudio y funciona. Pero de esa forma estamos haciendo esta itinerancia radial. Exactamente, pero bueno, por eso hay que agradecerle a la gente que trabajó para que esto se escuche mejor. Cookie Belén que estuvo desde tempranito Belén también. también. Belén Illar, Armando, uh. bueno, toda esta logística que implica... Hacer aire fresco desde el espacio de la Amigues de Marlo. Desde el aire fresco. Desde el aire fresco, <risas> totalmente. Hermosísima la mañana. Van a escuchar los autos, van a escuchar eh, seguramente alguna que otra eh, máquina, herramienta, porque estamos frente a una obra en construcción. Sí. Así que todo va a salir al aire. Sí, sí. Y acá no hay, en la calle no hay filtro. <ríe> no hay filtro. Es lo que hay, como importa, ves? los ríos de la calle y está muy bien. Bueno, la gente que va pasando le decimos que puede sintonizarnos por la 103.3 Y para los que están por internet, hoy desde labulla.org y también desde identiacomunitaria.com. Un abrazo a la gente de Labulla. Exactamente, que todos los martes y los jueves tienen la valentía de retransmitirnos. Sí, totalmente. <ríe> bueno, hace mucho que no hablamos también, Negro, de las suscripciones. Ay, sí Hace mucho como que le no nos olvidamos Porque de eso Porque también, eh, pero nos, no nos olvidamos de seguir sorteando Y hay no. sorteos para suscriptores Por eso es una de las ventajas de suscribirte a identidad Comunitaria Más allá de apostar por una radio independiente Que, que colectiva, que trabaja en conjunto Un montón de gente eh, Es el aporte El aporte ayuda un montón Sí mm -hmm. ¿Cómo aportamos? ¿Cómo aportamos? Facilísimo. Si van al estudio de identidad comunitaria, hay un código QR, y entonces ya en un solo acto podés hacerte un suscriptor, una suscriptora de la radio. Y si no decía? vas al estudio... Si no vas al estudio... Lo podés. decimos porque en el estudio pasa muchísima sí, gente. Sí, ¿eh? mucha, mucha gente. Que en el momento nos olvidamos de decirles. Claro, les, les hacemos acordar ahora. Mira, eh, vecinos, acá de ver lo que conocemos, pueden poner la 103.3. <risa> y eh, si no van al estudio, decíamos, se pueden meter en nuestra página web identiacomunitaria.com, van a ver un cartel gigante que los invita a ser parte de la comunidad, hacen clic, eligen cuál es el monto con el que pueden aportar mensualmente y eh, ahí ponen también desde eh, de, de qué dispositivo se hace ese descuento. Exacto. Muy bien simple y ya estás es participando muy y formando parte de esta identidad comunitaria. Y te digo una primicia que ni siquiera la charlamos fuera del aire que ¿Qué? es un notición para los suscriptores y las suscriptoras es que Pueden tener un 20% de descuento los suscriptores de identidad comunitaria En las compras de La Alegre Rebeldía Epa, El rapo se jugó Espectacular rato. beneficios Entonces que te trae ser eh, suscriptor, suscriptora de la identidad comunitaria Hoy vamos a hablar con el rapo Eh, que nos va a contar toda la producción que hace ese Fernet artesanal, el Bermú y también un gran eh, agitador, un activador de las movidas comunitarias y en este caso organizador de este segundo encuentro nacional que va a suceder, eh, segundo encuentro del Fernet. Para esto eh, vamos a estar donando, haciendo un sorteo de un Fernet. De la alegre rebeldía. Y para participar solo tenés que decir cuatro ingredientes que lleva el Fernet Artesanal. Exactamente, con cuatro ingredientes nos mandás un mensajito al 266-400-3011 y ya estás participando, te podés ganar un Fernet Artesanal de la alegre rebeldía. Así que buscamos a ver cuáles son esos ingredientes que llevan Y participamos, porque ¿quién no quiere tener un fernet del claro. rapo en la, en la mesa en navidad, Exacto. por ejemplo? Exacto, además si te pasa como Ignacio, que por ahí no toma fernet... Que claro. eh, también es un excelente regalo para la fiesta Pero totalmente. Viste, ya te empezás a organizar, siempre a alguien le va a gustar. Sí. Internet y más si sos suscriptor, con un 20% de descuento... Una ganga. Es aprovechar, <risa> aprovechar la ganga. Espectacular. Bueno, hoy tenemos efemérides, negro. Tenemos efemérides del día de hoy. Bueno, yo te cuento que acá una que me aparece es que un día como hoy, pero del 2009... Fue el show inolvidable de Spinetta. El 4 de diciembre de 2009, Luis Alberto Spinetta brindó un concierto histórico en la cancha de Vélez, Spinetta y las Bandas Eternas. Fue un repaso por cuatro décadas de carrera musical, con la participación de grandes figuras como Charlie García y Fito Paez. Este evento se convirtió en un hito en la música argentina. Tenemos más. <coughs> Más efemérides de un día como hoy, pero de años anteriores Mirá, vemos acá los trabajadores municipales que van pasando Vamos a hablar también un poquitito de eso, sí, ¿eh? Um... Cómo viene un poco el tema con los municipales Buen día, ¿cómo le va? Estamos en Radio sí, buenos Abierta Buenos días, ¿cómo les va? Si quiere venir a saludar, no hay ningún problema Presentarse ¿Quiere venir a hablar? Venga, venga, pase. Sí, sí, sí. Dice no sean tímidas, de, no se tímidas. Dice el nombre y de dónde Nombre es. y localidad. No le preguntamos nada difícil. Estamos bueno, en Radio Abierta. Esta radio, radio se Abierta. llama Identia Comunitaria. Esto es en vivo, así que buen día. ¿Cómo les va? Buen día. día. Ahí está. ¿Cómo se anima es? Buen día, ¿cómo es su nombre? Buen día, Araceli. ¿Araceli, Araceli está. está de paseo en Merlo? Sí, vinimos a... Al Abuelazo. Ah, al Abuelazo. Abuelazo. A al Abuelazo Internacional. Bien, ¿Y qué, ¿y qué actividades tienen en el día de hoy? En, en el día de hoy tenemos papagayo, sí. los, el palmar y después vamos a ir al, disque, al dique Piscuyasco. Ah, ah, muy bien. Qué bueno. ¿Y de dónde vienen? De General Pico La Pampa. Ajá. ¿Ambas? Sí, un contingente de tres colectivos venimos de La Pampa. Espectacular. Los que vinieron de La Pampa. Sí. Qué bien. Y se encontraron acá con gente de otros lados. De sí. abuelos de otros de otras sí, localidades de Chaco, de, de, de Bahía Blanca, de bueno, de, de, barri, de varias lo, de varias provincias porque es internacional. Claro. ¿Y es la primera vez que ustedes vienen por acá? No, ya es la quinta. Ah, ¿Y qué les pareció? Es Hermoso verlo. A ver, le pasamos el micrófono, así le escuchamos. Ay. Hola, soy Sandra, Mucho también soy General Pico. Sí. Yo es la primera vez que vengo, sí pero me encantó. La verdad que estoy fascinada con esto. Qué bueno. ¿Ya subieron a la sierra, Sandra? Sí. ¿Sí? Sí. sí. Y la vista es increíble. Es el increíble. Valle, se ve muy hermosa. La verdad que sí, la verdad que sí. Me parecía mentira estar allá arriba sí. este y ver el precipicio claro más cuando uno viene de un lugar llano no en serio y qué tal la altura como las trata si sí, siente abonaron como que están sí, más altos sí. yo cuando subíamos y sí, los oídos me hacían me, se me destapaban, me destapaban y así y cuándo llegaron el viernes el viernes no, el, lunes. el lunes salimos llegamos el martes bien dicen que el primer día se duerme un montón porque la altura es lo que genera sueño sueño eh, Y aparte por el cansancio tal vez claro, del viaje Eso también No nos no dejan no dormir No nos dejan <risa> dormir <risa> Una A ver, ahí le pasamos eso. el micrófono O sea, no, no podemos dormir demasiado Dormimos cuando llegamos a casa Porque ya está armado Un, cron un cronograma de viaje Sí eh, Para hacer distintos, visitar distintos lugares claro. claro, por ejemplo Bueno, hoy teníamos el Bajo de Belis Pero yo como ya es la quinta vez que vengo No quise ir al Bajo de claro. Belis ya le Pero conocer. Cada día ya está eh, el cronograma para cada actividad que vamos a hacer. Sí. Así que que hoy... al Claro. Uh -huh. y, lo, y los distintos paseos fuimos a... a el lugar ese donde está donde se donde, donde limita la pampa con eh, perdón córdoba Consalves. claro en piedra blanca la, la, de la reserva Bue, de piedra sí, sí. blanca que es ahí donde claro. va el arroyo y está el límite y con así córdoba. cada día tenemos una actividad diferente claro por eso claro. no podemos descansar claro en, po eh, mi, entre en el trayecto entre un lugar y el otro van durmiendo en no dormir, porque es tan hermoso verlo que tenés que mirar todo visitamos los barrios altos sí. las partes altas también y Bueno, es hermoso. La verdad que es un lugar para volver. Qué bien, qué, qué bueno. bien. Bueno, sí. qué y recomendar. Tenerlo. Sí, recomendar. Nosotros porque no fuimos al Bajo de Belis. Claro, claro. aprovecharon la mañana, el ahora es, salieron sí, a el pasear. El contingente parece. ya salió, vos desayunás y salís. Sí. Uh -huh. Ya te arman. Y ayer tuvimos Día de Campo Ajá. en eh, Papagayos. Ah, en el rancho. Sí. Y, a, eh, ¿Fue que qué? Eh, ¿Asado? Asado... Un asado, asadaso se dice allá en... El, asadazo, el asada sí. claro. El asadaso, claro. con espectáculo y sí. todo. Bueno, sí. qué bueno. Qué bueno. Que disfruten, disfruten un montón. Además, el clima está precioso. Sí, Les tocó que... unos días re lindos. Te vas renovada la... Sí Claro, hay que darle el micrófono sí. <risa> Bueno, y genial que se animaron a hablar acá Porque van pasando Mirá, ¿Sí? eh, la Marisa Besallo Hola, Mari. también La Gala que anda pasando Después vení Galo Es que se, eh, salimos con la radio ahora A distintos lugares, a, a la calle Entonces está bueno está Somos buena. una radio comunitaria bueno. eh, Así que nos encanta esto de poder Charlar con los vecinos y las vecinas Leonora ahí también va pasando y entonces la que sí. y como también conocemos un montón de gente va pasando saludamos claro, y nos saludamos a hablar, y los invitamos a charlar con gente que conocemos y que no conocemos también claro, nos encanta también. eso conocer <risa> justamente Hay hoy acá en Merlo es internacional la visita que tienen sí. de Chaco de todas partes sí. eh, por, por, por la semana del o sea por el, se eligió eh, nosotros en La Pampa eh, tenemos los abuelos más longevos que salieron los re, eh, ah, la mírame. reina y el rey de sí. el abuelazo. De abuelazo. Ah. Ay, qué bueno. Sí. ¿Cuántos años tienen? 81 89 y ella tiene 88 la reina 88 y el ah, rey 89 un dato eh, sí. la provincia yo soy acompañante terapéutica ah, la bien. provincia de la pampa estadísticamente eh, en un porcentaje que eh, tiene el mayor cantidad de adultos mayores longevos Ajá. la pampa la gente vive mucho sin sí, más de 100 años uh -huh. uh. a pesar de que es un terreno llano, que generalmente sí. los terrenos llanos se originan otro tipo de... O sea, otro tipo, no, no sé cómo decirte. Eh, pero allá viven más de 100 años los abuelos. Estadística, estadísticamente mirá está comprobado. Sí, mirá. es un dato. Primero está Buenos Aires y segundo La Pampa. Ahí va. Ah, Buenos super. Aires como... Sí, momento. pero Buenos Aires no por no por el lugar, sino por la cantidad, sí. de, por la demografía, porque sí, sí, hay muchos. claro sí, sí. después Santana. está La Pampa en segundo lugar sí General, general Pico, Pico. La Pampa. General No, la Pampa P en general, porque hay muchos pueblitos Y de los pueblitos vos sacas los adultos mayores sí. Mira sí Bueno, qué bien, información Viste, vamos aprendiendo todos los días se aprende algo sí. La calle no, nos porque... enseña mucho Hasta luego sí. Y Hasta los adultos mayores están decir. enamorados de Merlo Porque te aseguro que muchos de los que venimos Ya no es la primera vez que vienen Claro Sino que es la quinta, la sexta y el año que viene ya vuelven a las abuelas Claro Genial, claro, lo una... esperan, lo esperan como sí, el evento, un evento de sí, encuentro un, anual sí, un, un evento muy especial porque está muy bien organizado aparte de todo Genial Sí Y está muy bueno que haya actividades para todas las edades, ¿verdad? Bueno, tratan de hacer lo que se adapta al adulto mayor Claro, claro. Generalmente Claro jóvenes. que tiene algunas limitaciones pero puede hacer un montón sí, de otras actividades sí, sí, sí. de actividades Sí, tratamos de, se trata de hacer eso Bueno, gracias a bueno, las dos por un aceptarse. Gusto. Por el, que un gusto, sí. gusto y saludo a todos. Disfruten Merlo. Disfruten Merlo, buen paseo. Bueno, ¿se les puede decir puntanos no? Sí, sí. claro. Ah, bueno, les saluda a todos los puntanos. Sí, sí, sí. <risa> es Hermoso Merlo. La verdad que tienen un privilegio de vivir en este lugar. Así es, así es, y nos encanta y por eso lo defendemos. Muchas gracias. No, gracias a usted por habernos dado esto, para poder hablar. Por favor, hablar. a disposición. Gracias, gracias a ustedes. gracias, bueno. Acá, <risa> turistas que van pasando por qué esta lindo. calle, por la Prevítero Becerra. Justo y... este fin de semana estaba el abuelazo, no sabía. Claro, y se animan a, a hablar y contar. Y estamos recibiendo entonces gente de distintas provincias. Sí, señora. Acaba de pasar también Eva. Pasó Eva, la vi, la vi. Sí, sí. que estuvo el viernes tocando eh, y ahora pasó, saludó así. Estuvo tocando, qué lindo que canta vivo, Eva, me precioso. encanta. precioso. También quiero comentar que como efeméride el 4 de diciembre fue proclamado eh, en junio de 2025, este año, como Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta fecha es visibilizar y denunciar el uso creciente de sanciones unilaterales, ya sean económicas, financieras o comerciales, que no cuentan con respaldo del marco multilateral internacional y que imponen obligaciones a un Estado sin aprobación colectiva. Estas medidas pueden adoptar formas variadas, embargos eh, comerciales, congelación o decomiso de activos, provisiones de viaje restricciones a inversiones, limitaciones del comercio, entre otras. Muy bien, eh, arrancó la obra, Negro. Arrancó la obra. Sí, se escucha de fondo, vamos a tener una ambientación en esta radio abierta. Estamos entonces acá desde el Espacio Cultural, desde la Mies de Merlo. Quien tenga ganas, está escuchando y tiene ganas de venir a charlar, Se viene a se charlar. Se viene. Hoy es un día de charla. Totalmente. Es ten... hermoso esto de poder charlar, ¿no? Está buenísimo. Ya vamos a enganchar a alguien del cuenco, sí, te digo. Sí, sí. Del Pasa, pasa gente todo el tiempo. Eso está re Sí. <risa> bueno, tenemos... Acá estamos como sentaditos con la cañita de pescar. Ahí, sí, chup, tiramos línea sí. y, y nos... alguien pica. Alguien pica. Escrachamos <risa> con el nombre, si no. Es sí, muy sí. fácil. Ah, sí. <risa> mira que acá no se pueden escapar, que conocemos a un claro, montón de gente. Claro, varios, varios. Bueno, un día... Como hoy, pero de 2011 eh, fue la muerte de Sócrates, pero no Sócrates, Mirá, oh. el filósofo. No, ah, no, no, Sócrates. 2011, el, filó... el mundo del fútbol lamentó la pérdida de Sócrates, un ícono del deporte brasileño, famoso por su papel en la selección de Brasil en los mundiales del 82 y del 86. Sócrates fue también un símbolo de resistencia contra la dictadura de su país. No la tenías esa, ¿eh? No la tenía, no, para nada. Bueno, para nada eh, y también un día como hoy pero 2021 se establece el día de la publicidad y esto sí da para debate no el 4 de diciembre se celebra el Día nacional de la publicidad en argentina esta fecha conmemora el primer congreso de publicidad que sabes en qué año fue Increíble. porque uno piensa ahora lo tenemos muy incorporado a flor de piel pero el primer congreso fue en 1936 un evento clave para la promoción y enseñanza de esta importante disciplina en el país y acá me meto en el debate de es importante la publicidad bueno, es, una, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque, bueno, para, para eventos que a uno le parece que son nobles, viene muy bien. Seguramente de, que... desde un sentido amplio, ¿no?, la publicidad. Sí, sí vecinos si se quieren eh, acercar hay más turistas que van pasando los, los vemos un poco ya pasaditos, pasados, pasados. pero la gente pasa y mira el cartel mira el banner, estos que están haciendo acá aparte un escrache, ¿no? porque pasan por acá, ¡ah! va fulano claro, nombre no y su... apellido, sí, no sí, sí. apellido bueno, pero pasen ¿no? pasen, pasen, buen si día. están certitas se acercan a la radio, buen día radio abierta, de a mí es Merlo hoy, mi jueves Eh, ...Negro, vamos a recordarle a la gente... ...que hoy se pueden llevar un Ferneca casero ...participando, sí. mandándonos mensajitos... Eh, ...diciendo cuatro ingredientes que tiene el Ferneca casero ...nos es... mandan un mensajito al 264-00-3011... ...ya empiezan a participar de este Ferneca... ...que va a traer el rapo en el último bloquecito... ...y que lo sorteamos para el último bloque... ...exactamente, digo a la gente... ...mirá, de Bromatología del Municipio... ...así que si están cerca también pueden acercarse... Eh, para Decir, participar, también pueden participar en vivo ¿eh? sí, decirlo Totalmente. en vivo lo, los cuatro ingredientes sí, sí, sí me encantó, muy bien bueno, tiempo de una pausita ¿cómo estamos para la musiquita? ¿seguía el libre relato? A ver si superamos la maquinaria de la construcción que hay enfrente. Tiene una cara de concentración el sí, operador hoy. Sí, pleno. Un hincha de boca, mire, va pasando por acá. Nos vamos con una, una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan. Radio Comunitaria Identia FM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 los mapas del cielo del sol siempre entra a nuestra página identidad barra suscripciones y sumate a la comunidad tanto 41 minutos y esto de estar en la calle nos encanta y ya tenemos otra invitada Marina Durigón, ella es secretaria pedagógica del Cuenco y también presidenta de la Biblioteca de Carpintería, bienvenida, gracias Muchas por gracias. compartir. Eh, ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, vemos que están en pleno plenos preparativos para el acto Así es. Que es mañana el acto, ¿no es cierto? Que es mañana eh, el acto, la muestra de todo lo, el trabajo del año de niñas y niñas de primaria y de los jóvenes de secundaria. Mañana bien. a las 10 horas es la muestra de primaria y a las 18 la de secundaria. Ajá. Ah, que está bien. abierta. Eso que esté separado también está bueno. Sí. Sí. Eh, Tuvimos la, el honor de hacer la muestra también el año pasado aquí sí. en Amigas de Merlo. Eh, y bueno, el año pasado se hizo un continuado de primaria y secundaria. Fue hermoso, pero la verdad que fue largo. Así que este año se decidió hacer dos. En, en dos tandas. sí sí sí Si no, terminan eh, exhaustos. Sí, y es una pena porque es muy bello todo lo, lo que se ve, los chicos estuvieron trabajando durante todo el año. Eh, mucha trabajo, producción, claro, acá producción. no paraban de bajar cosas, veíamos. Sí, porque es un trabajo que se hace desde principio de año en las clases de teatro, que tienen la cursada desde marzo, eh, y también secundaria tiene ensamble musical. entonces ¿Quién, eh, ¿Quién es el profe de teatro o la profe? Eh, Vero Zanone bueno, sí, y Cristel eh, trabajan sí. en conjunto, así que ellas estuvieron acompañando en lo que es teatro a los dos niveles. Y después música. Ahí pasa la bien, Galo bien, que bien. ya la escrachamos antes. Sí, sí, sí. <risa> que pasaba... La Marisa Becerra, le hacemos un lugarcito por acá. Por ¿yo Pasá por, por acá, Marisa. Ahí está. A este micrófono le damos ahí, yo me busco una silla. Bien. Y, y acá se muestra todo lo acontecido en el año, todo lo, para lo que vienen trabajando también eh, en cuanto a apuestas, armaron eh, obras, tienen obras de teatro también. Sí, acá, bueno, la maestra va a Marisa... poder decirlo con mucha más expertise. Bueno, está también con nosotros que ya está sentada Marisa Becerra. Bienvenida Marisa. Muchas gracias, no me lo esperaba la verdad. Eh. Es así, no tenés que pensar mucho. Es que ese ya es, está. Esa es la idea. Yo como entré que... en modo muestra, así que me voy a caminar con el micrófono. Con la idea la... es como que no piensen mucho, porque claro. si no lo dudan. Entonces, sí, vení, vení, vení. Ahí al toque. Está bien, está bien, está bien pensado. Bueno, ¿y cómo están preparando? Bueno, estamos a pleno, yendo y viniendo. Ah, acá, gracias. Eh, estamos Hoy en último ensayo... Último ensayo de, sí. de las obras de primero a sexto grado. Eh, venimos trabajando así un montón, la verdad, hace más de un mes eh, que se vienen preparando. Los chicos tienen teatro en la escuela. Sí. Eh, bueno, música, eh, la verdad que hay un montón de, de trabajo desde el arte en el cuenco. Y bueno, hoy es como un compartir de un proceso de trabajo más allá de la muestra, de lo que uno quiere y que quiere que se luzca y se muestre, creo que es un compartir de, de un montón de cosas que se trabajan dentro de, de las aulas eh, y cada grado, lo bello creo y lo interesante que cada grado tiene una impronta muy muy linda. Eh, cada grupalidad es única también. Y, y cada grado, cada sí cada instancia, eh, hay una razón, hay una historia también del por qué trabajamos lo que mostramos y lo que vamos a mostrar hoy. Eh, yo estoy como maestra del quinto grado del cuenco eh, y lo que nos traspasó todo este año fue la mitología griega Ajá. entonces desde ahí desde esas narrativas es que venimos a compartir de, de todo lo trabajado eh, con un mito griego, con lo trabajado del pentathlon, este año viajamos a Villa General Belgrano con el grado y fuimos a hacer como sí, unas bien. olimpiadas de las cinco disciplinas del pentathlon, así que Yo siento que es como una ceremonia que vamos a hoy a, a tener mañana para, bueno, nada, coronar este año. O sea, es, es eso también transmitir a los niños y no tanta la exposición, los nervios, que todo eso se mueve también cuando uno está en una muestra, pero creo que tiene un sentido cuando lo, lo venimos a compartir desde un proceso. Claro. Bien. ¿Y cómo, cómo viven los niños esto? Con mucha emoción. Sí, algunos nervios también, ¿no? Mucho, sí. Para algunos es, bueno, los más pequeños. Igual los más pequeños, que es la primera vez que están sí. acá en el teatro, es como creo que, que, que son los que están más tranquilos. Es sí. verdad, a medida que crecen hay más conciencia, me parece, sí. de, de la sí, exposición sí. Y, y bueno, está pasando, sí, se les agarra nervios, es lógico, a todos nos pasa. No sé sí, si. totalmente, es re es normal. Algo... Sí. Pero también lo bueno, y creo que en esto una disciplina como el teatro ayuda muchísimo, eh, mm. es aprender a, a sortear esos nervios de alguna forma, no okay. a superarlos para eh, poder eh, comunicarse y poder salir. Eh, eso es fundamental. Sí, es una instancia más de aprendizaje hermosísima. Sí, totalmente. Mm. Nuevas herramientas. El... Te la dejo picando. Mira, nos quiere dejar picando, pero vamos a, a, a, a disipar eh, esa, esa duda de te la dejo picando. ¿De qué está hablando Pamela? El programa de radio que está saliendo los viernes, una vez al mes, por el momento, eh, es un programa de radio que lo conformaron jóvenes del secundario de distintos años. Eh, yo lo vengo escuchando no estoy en la programación de ese, de ese programa, digamos en la gestión, pero es algo que se viene gestando ya hace tiempo ¿no? eh, vamos a su programa radio y este año creo que así vino ideal que ustedes tomaron acá el espacio de identia eh, y bueno, se abrieron puertas y, y entiendo que son los jóvenes eh, portando ahí la voz de... Sí. Desde la escuela de, de poner voz también a todo lo que está pasando En la juventud Me parece que está buenísimo Y quien más que la juventud misma que nos cuente Qué es lo que les sucede totalmente eh, Porque si no es como que no hay, no hay comunicación y parte de abrirse también ayuda, sí, ¿no? sí, que totalmente. puedan abrirse y sentir la confianza como para hablar eh, y para transmitir. Sí, que tienen mucho también para decir. Totalmente. Eh, cómo viven también los procesos, los cambios que nosotros como ya a personas adultas eh, sentimos el, los cambios acelerados, sí. Eh, Bueno, o sea, hablo por mí, tengo 40 años y, y todavía me siento joven Pero después veo a los adolescentes y bueno, hay una, un abismo que nos separa Entonces poder ponerles voz a lo que les está pasando me parece que es algo súper sí. nutritivo Bueno, y con respecto al trabajo de, en la biblioteca de carpintería sí ¿Cómo viene la biblio? ¿Siempre está full? ¿Siempre hay actividades? ¿Es una biblio muy activa? Sí, sí, por suerte con mucho trabajo hace varios años que se viene sosteniendo la apertura semanal, eh, diría diaria, de, de la Biblio. Eh, bueno, como todo espacio autogestivo, sí. eh, cultural, mucho trabajo voluntario. Sí. Eh, pero bueno, estamos pudiendo sostener la apertura de la Biblio, eh, con, con un horario para que la gente pueda venir a retirar libros, eh, se suman personas nuevas todo el tiempo, nuevos socios y socias eh, y los talleres que también están siempre activos para todas las edades. Sí, y cada tanto algún espectáculo organizan y, sí, y, y coordinan ah, también. Sí, ahora se viene sí, la temporada de... alta también, así sí. que también la Biblio sigue abierta y, y bueno siempre es un espacio que recibe a los artistas de, de la zona y los nuevos que vienen a Están paseando y ofrecen algo también para niñeces y jóvenes. ¿Y la comunidad de carpintería acude a la biblioteca? La gente más oriunda, eh, porque también tiene mucha gente que vino a vivir de otros lugares. Sí. Eh, carpintería se ve como más o menos como en Merlo sucede. Sí, carpintería creció mucho eh, en estos últimos años diría que duplicó o triplicó la población ¿no? de, con respecto al censo anterior, eh, entonces bueno hay mucha gente que migró de otras partes del país y la biblioteca suele ser uno de los primeros espacios que va a conocer, sí, ¿no? pero de a poco también eh, mostrando cierta estabilidad eh, y manteniendo también los horarios de apertura, sumando nuevos autores Se ha acercado nuevamente la gente nacida y criada, eh, así que bueno, eso también es lindo, que sea un espacio de encuentro también sí, sí, para, para todos. todos los que estamos viviendo ahí en carpintería. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por gracias esta compartida. Gracias a ustedes, ¿eh? muy hermoso. Eh, ¿Y mañana qué hora empieza? Hay dos, uno de la mañana. Sí, eh. a la mañana de 10 a 12 es la muestra de primaria. De 10 a 12 10, la muestra de primaria. Sí. Y a las 19 horas es la de secundaria, acá sí. mismo. En... A en... las 18, 18 horas, sí. Okay. Y tanto primaria como secundaria hacen presentación de teatro teatro, música. música, sí, y bueno, eh, poesía, recitados, cada grado ha preparado algo algo diferente distinto, también, claro. distintas disciplinas de eh, artísticas. Al del arte. Total. Sí, como dice Mari, eh, tiene que ver con lo que se ve en ese grado específicamente, no con el contenido y, y con el espíritu de, de cada grado sí. eh. De acuerdo también a lo que vienen trabajando claro, Como sí. una temática guía sí, para sí, todo el sí, año sí, sí, para la escuela es muy importante la, las narrativas Los cuentos que narramos a los niños Y desde ahí se conforma también mucho la imagen Y lo que bueno mañana se va a ver Sí. Eh, como te decía, en el quinto grado vimos mitología griega y toda la puesta está desde ¿Y ahí, ahí. cómo sería, Mari? ¿Vos le, tirás, le, le contás un cuento y ellos empiezan a, a imaginar en eso? Eh, bueno, es una construcción de, entre entre maestras. Eh, digamos que la profe de teatro es la que también lleva ahí un montón de, de trabajo de escena. Pero sí, la, la maestra del grado narra todas las mañanas al final del día un cuento, es narrado, no es leído. Sí. Y en el quinto grado es ha sido la mitología griega. Empezamos con la India, pasamos por Persia, Babilonia, Egipto, hasta llegar a Grecia. Y bueno, esa es como eh, la, la impronta que tiene el quinto grado. Y así cada grado, cada grado tiene su propia narrativa, su propia historia. Y bueno, ahí mañana sí. Los que tengan curiosidad de venir a ver, están invitados. Sí, eh, me parece importante destacar que es eh, abierta a todo el público. Uh -huh. eh, no es solo pensada para que venga mamá, papá, abuelo, eh, tío, para para ver qué están haciendo sus familiares. Eh, sino que es un poco una ventana a bueno, qué es la pedagogía Waldorf cómo se trabaja en el aula, así que cualquier persona que esté con curiosidad y con interés que se pueda pasar. Se acerca. Sí, que es abierta con contribución voluntaria a la gorra que quedará para el teatro también, para sostener este espacio y... que nos aloja. Muy bien. ¿Y ya están abiertas las inscripciones para la escuela? ¿Hay inscripciones? Sí, ya están abiertas desde noviembre, eh, ya... Hay varias personas que se han acercado, así que pueden venir, como ponerse en contacto y, y coordinar una entrevista. Hasta el 19 de diciembre seguimos ahí en actividad. Bueno, muchas gracias Marina. Gracias. Gracias eh, Mari. Gracias, Marisa. las eh, Las Mari. Las eh, bueno. Muchas gracias por este espacio. Y nos vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco. Muchas gracias. Gracias. gracias. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria The other in the bag with the rerun shows And the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer-slub He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing I'm get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite Who's choking on the splinters Soap Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra, nuestra, nuestra voz. voz. Identidad Comunitaria, FM 103.3 El acceso a la vivienda volvió a San Luis y vino para quedarse. 111 si familias van a recibir sus viviendas en Arizona, Potrerillos, Tilly Sarao, San Martín y Juana coslay Voy a compartir desde el momento cero, donde vayamos al terreno y cada uno se posiciona en el lote que le toca. Una vez por mes, el avance de la obra, todo junto para ver cómo avanza la construcción de la casa. Los voy a acompañar entregándoles la llave de la casa. Voy a compartir la mudanza con ustedes de la casa. Voy a compartir el brindis de Navidad del año que viene de la casa. Voy a compartir con ustedes esta felicidad. 111 familias pasarán la Navidad 2025 en su casa. Esto recién empieza. San Luis, la provincia. Gobernador Poggi. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un che. El alfajor tiene un che bombona Che bombona, che bombona Quiere ese alfajor Frutas y verduras Tequeté De primera calidad y siempre frescas Además, productos congelados Yerba orgánica y dietética en general Poeta Agüero 560 Poeta 560 a la vuelta del Banco Nación. Teléfono 2664-630687. Pedido solo por WhatsApp. Gracias. Totales. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, bermud y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-8528-35 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Anderlo Salmés. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.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 Tu casa lejos de casa Humano Merlo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 La cooperativa telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, papagallos La Cañada y La Paz Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunícate a través del 2664 66 85.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 con la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial y además con la tranquilidad de que podés quedarte a dormir en un lugar especial Troya Irish Pub pone a disposición la alcoba de Troya para que puedas disfrutar de nuestra variedad de cervezas y whiskies con la tranquilidad de contar con un lugar especial donde quedarte en el propio pub Reserva tu alojamiento llamándonos o escribiendo Por WhatsApp al 358-654-3902, estamos en Ruta 1, kilómetro 16, Cortaderas. Troya Irish Pub, un pedazo de Irlanda en las sierras. Vivero, el Jardín de Coty.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 Sumate a la comunidad Yo te llevo 10 de la mañana, con 6 minutos, tenemos seguimos acá en esta radio abierta desde el Espacio Cultural, desde la Amigues de Merlo. Pablito, ¿cómo va? Vení, bajate de la moto, así hablás. Estamos al aire, estamos al aire, le mandamos un saludito a Pablo Mancilla. Vení, tenés, tenés carta del correo. <risa> Pablo que es del barrio del 140, mucha gente acá conocida. Eh, hay días que predominan determinados barrios, ¿viste? El otro día mucha gente de Piedra Blanca y hoy gente del 140. Que pase adelante. Que pase, pase, en, pase. Nuestro Hola, invitado. <risa> Íbamos a arrancar con noticias, pero ya que llegó, arrancamos con él. Bueno, llegaste justo. ¿Te, te parece, negro? ¿Te, vamos Entonces, a hacer un cambiazo, mira te paso este es micrófono. Eso mismo. Tiene problema. Un nuevo ahí está, bienvenido Gastón Fonseca. <risa> claro. Sí, sí, sí, lo había visto, muy lindo. Muy lindo, la verdad que metieron ahí exteriores. Ahora... Metimos exteriores, te cuento que es muy divertido. Ya vas a ver cómo la gente pasa, saluda... Eh, mira y no publicitamos tanto que veníamos porque mira qué bueno que estaría que la gente se acerque a, a hablar de las propuestas del Consejo Deliberante. Me parece muy bueno, sí, estaría estaría genial todo. A ver, vamos a ¿Querés ahí. agarrar ese? Sí, vamos a agarrar dale, este, mejor dale, me dale, resulta dale, más cómodo. Dale. Bueno, acá más gente del Cuenco también que va a llegar. La gente del Cuenco está al fondo, pasen, pasen nomás. Bueno, entramos entonces de una en esta columna del Consejo Deliberante Como decíamos más temprano, buen día eh, Hoy estamos con Gastón Fonseca Y tenemos eh, audios también de Virginia Morales Que son los dos concejales que están cerrando eh, un ciclo Y bueno, la idea es poder charlar hoy un tiempito Hacer una evaluación, un análisis de todo lo que fue esta gestión Así que arrancamos por donde quieras Bueno, la verdad que fue un, un, un compromiso un, un momento muy muy lindo en estos en estos años la verdad que este, hoy hoy vos sabes que estos días hoy es la última sesión que tenemos nosotros sí. donde se hace la este la bueno la, la sesión ordinaria de todos de todos los jueves y después tenemos la, la preparatoria, ¿no? Donde se va a hacer este bueno, la comisión de poderes, donde se van a analizar los títulos de los concejales que ahora asumen, este obviamente por los concejales que continúan y después bueno, se hacen los reconocimientos a todos los que terminamos mandato con Virginia y también tres concejales del, del oficialismo, uno que uh -huh. bueno, es reelecto Jorge Cornejo, Cornejo que vuelve a asumir después el eh, sus funciones y bueno, se pasa un cuarto intermedio. ...hasta el, el jueves 11... ...que es cuando se hace la asunción... ...a las 10 de la mañana... ...así que la verdad que nada, muy muy contento... ...con muchos sentimientos encontrados... ...porque son 8 años ¿no? ya en, en el ton. Consejo Deliberante... ...mucho tiempo... ...pero bueno, los otros días estábamos haciendo un ranconto... ...y la verdad que ha sido de mucho trabajo legislativo... ...algunos más in, años más intensos que otros... ...porque a veces siempre la coyuntura electoral... ...te, te, te, marca apura, mucho, claro. te apura o te ralentiza los tiempos también... Pero bueno, sí, la verdad que como veíamos, más de, eh, más de 100, 120, la verdad no, no sé porque hay muchos que todavía no los proyectos no los, no los tenía yo en mi totalidad porque hemos trabajado con diferentes colegas pero bueno, más de 100 100 proyectos presentados este en el último año incluso eh, fuimos los concejales con junto a, a Daniel Orué y a Virginia Moral y la concejal Ferrarotti, los que más proyectos hemos presentado en el año, creo que más de un proyecto por sesión, lo cual ha hecho que el trabajo legislativo y todo lo que venimos este trabajando ahora ha sido bueno, muy intenso y siempre con mucha responsabilidad, con mucha humildad de, de escuchar a los vecinos y de trasladar obviamente las la, las inquietudes que ellos mismos nos, nos iban planteando. Eh, Viste cómo ser... es esto. La gente <ríe> no, pues pasa, bueno, saluda. Está muy bueno, está muy bueno porque céntrico, <ríe> céntrico. Sí. Así que, no, la verdad que muy contento, muy contento con el desempeño, muy agradecido también a las personas que nos han acompañado, los equipos de trabajo, los eh, todos los concejales en los distintos periodos con los que hemos trabajado, con los que hemos compartido, la familia también que se ha bancado, este de todos ausencias todo, ausencia, es que de, sí, de todo y es más lo, lo que lo que lo hace también un poco a veces ingrato esta tarea que por ahí a veces la familia no está acostumbrada uh -huh. a, a, a bueno, viste la, la crítica natural, uno trabaja en esto eh claro, de una manera eh, uno decide, ¿no? En tu caso Exacto. decide la familia no Exacto, pero además uno cuando se mete en esto... Buen día, ¿qué tal la gente ahí de los lobos? Antes en un todo. ratito pasate nomás. Eh, él, él, eh, lo, los gajes te acercan el banco, ¿no? ¿Viste? Total, también, viste, siempre... eso, estamos entre banco y banco, un lugar muy estratégico. Este. Y, y la verdad que, bueno, viste siempre uno cuando se mete en política disputa intereses uh -huh. legítimos de diferentes partes, pero eso hace que uno no siempre llega a una, una unanimidad de acuerdos con respecto a la sociedad y bueno, pasa eso de que a veces la familia, bueno, se tiene que acostumbrar a estas críticas que recibe uno como como por su labor también después está la otra parte que también la conocemos donde también la familia a veces recibe los coletazos totalmente innecesarios ¿no? uh -huh. de este gente que, bueno eh, no conlleva el, el disenso de la mejor manera y elige las las peores herramientas que tiene la política para difamar, que ya lo hemos visto, sobre todo en este último año. Así que también agradecido el aguante de, de, de la familia, de todos. Así que, bueno, un muy movilizado, pero muy contento, porque creo que este no es que se cierra algo, sino que empieza otra etapa de construir desde otro lugar. Soy de las personas que cree que no se necesita un cargo justamente para seguir haciendo política y participando. Así que, bueno, este, buscando siempre participar y estar en comunicación y aportando desde el lugar que uno esté, ¿no? Bueno, muchas cosas me van surgiendo ahí cuando vas hablando. Eh, pensando en un, en un análisis un poco más global de todos estos años que estás en este rol de concejal, eh, ¿cuáles fueron los temas más difíciles, más complejos que se abordaron para vos en el Consejo Deliberante? Y después los temas más gratificantes también, que vos eh, esos temas que decís... Che, está bueno, vale la pena ser concejal, vale la pena estar en esto de la política porque se logró tal cosa. O sea, las, las dos caras. ¿no? Las dos caras. Bueno, obviamente los temas más difíciles son en general los que disputan intereses que son muy conflictivos, sobre los cuales no hay grandes acuerdos. este yo creo que el tema de la nocturnidad, que fue una de las primeras propuestas que nosotros hicimos planteamos una audiencia pública que la tuvimos que hacer en dos veces porque había creo que 70, 80 inscriptos, jóvenes todo, y tuvimos que hacerla en, en dos partes eso fue todo un, un debate porque es el merlo que queremos, un uh -huh. merlo asociado a la tranquilidad, asociado al descanso, asociado a, al respeto por el ambiente y el microclima, en teoría lo del respeto por el ambiente en el último tiempo pero también, este bueno la necesidad de los jóvenes y de la juventud de salir a divertirse, a encontrar los marcos adecuados de que puedan salir a, a, a, en, en ámbito seguro que no se tengan que ir a la ruta, creo que eso fue uno de los temas este más fuertes después, bueno, los temas ambientales siempre, absolutamente siempre en el Consejo Deliberante han, han tenido este mucho mucho debate, yo creo que Marlo tiene una activa militancia ambiental, no solamente por las ONG y la gente que participa, sino también por las, bueno, la gente que, que vecinos de a pie que, que ya de manera natural la gente se organiza y se congrega entonces eso han sido a nivel general los temas que yo reacuerdo que por ahí han tenido como más dificultad, nosotros siempre como oposición hemos tenido la, la absoluta voluntad del diálogo, del consenso hemos acompañado muchas iniciativas a, la, a veces al oficialismo eh, bueno, de todo no pero creo que eso bueno ha sido un, un gran esfuerzo y que se han hecho muchos aportes yo creo que las partes más lindas son sobre todo los reconocimientos que uno del Consejo Deliberante hace uno a veces no lo dimensiona no lo ve, pero el hecho de reconocer un vecino declarar ciudadanos ilustres Este, reconocer proyectos, impulsos este bueno yo, parado, yo justo estaba ingresando cuando se nombró a, a Juan Carlos Ortega como Ciudadano Ilustre eh, cuando en mi trayecto de, de concejal, que además son familiares míos este pe, pe, propusimos declarar Ciudadano Ilustre a, a Fanny Alfredo de, de de, de rey este bueno muchísimas rec reconocimientos y declaraciones de interés hemos instituimos en un momento la figura en el reglamento interno de la mujer destacada no uh -huh. este donde se hizo un reconocimiento a Agustina Rodríguez a por ser de las pocas rectoras mujeres que había adora eh, dorito olive como la primer concejal que tuvo la villa de marlo este y Bueno, la verdad que he hecho muy lindo que vos decís... Che, qué lindo estar en este momento de hacer reconocimiento. Y también culturales. Me acuerdo que le hicimos un reconocimiento a Coquena por sus 20 años. Al, al Pepo Brandán y al Paisa. Bueno, un montón de cosas así que vos decís... Esta es la parte, como digamos, más linda. Porque ahí sí, cuando uno reconoce a otra persona... Hay siempre un, una unanimidad de decir... Estuvo muy bueno y son las partes como las más... Las más lindas, ¿no? De la función. Uh -huh. Si vos tuvieras que recomendarle a alguien, le dirías... Eh, metete metete ese candidato está bueno ser concejal ¿lo recomendarías? Sí, yo sí, yo sí lo recomendaría obviamente depende de cada persona de las ganas, de, del involucramiento no yo creo que estamos en una era donde se, falsamente se, se mete el concepto de eh, se endiosa el apolitismo ¿no? de no te metas porque Y yo creo que hay que meterse, porque si no, otra persona termina decidiendo por vos. Y creo que es una muy linda tarea. Y sobre todo, porque uno toca todos los temas de la comunidad. Entonces, este uno entra a lo mejor con el orgullo, a veces la soberbia también, de un título universitario mm -hmm. que te da. Y la verdad que la realidad te pega una cachetada, te sienta, y uno tiene que tener la humildad de escuchar todos los temas. Entonces, lo lindo del consejo es que tenés que, que tratar todo. Aprendés de todo sabes de todo, tenés que involucrarte porque si no tocas de oído, levantas la mano nada más, claro. entonces este los medios de comunicación creo que han tenido un rol también muy importante, yo siempre me he puesto a disposición y he ido a todos uh -huh. absolutamente, el que me ha invitado a todos he ido desde los que me han querido más los que me han querido claro. menos y me lo he bancado siempre entonces eso lo que está bueno es porque te obliga a, a, a charlar con el que piensa distinto, Exacto. nosotros a veces estamos muy acostumbrados a Eh, charlar con el igual. Exacto. ¿no? Sobre todo por sí. al ser un país tan presidencialista, que el intendente se la sabe todo, el oh. gobernador es hiperpersonalista a nivel general, no no estoy uh -huh. puntualizando a nadie. El presidente también siempre se acostumbra que este los ámbitos ejecutivos justamente que son los que ejecutan y te solucionan la vida de la gente, este Eh, a ver, eh, el intendente el que te lleve la falta, un gobernador te hace una obra de gas, el presidente te hace políticas públicas, este, son cargos muy importantes, pero yo creo que lo importante del ámbito legislativo que muchas veces se menosprecia, a veces por la misma clase política, es la importancia de vos escuchar el que piensa distinto y aunque sea no concordar o, o siempre terminás aprendiendo del otro ¿no? Uh -huh lo bueno y lo malo, pero sí. siempre terminas aprendiendo del otro, entonces creo que eso está está bueno porque te enseña a dialogar, vos no te podés llevar las patadas hermano, viví mínimo dos años con una conformación y si seguís, cuatro con otra y, y siempre va a ser así uh -huh. entonces yo creo que eso es muy importante cu ¿Cuáles dirías vos que son? entonces, las cualidades que sí o sí tendría que tener eh, un concejal como toda clase política, mucha escucha, mucha humildad Tener las ganas de aprender, sobre todo porque uno siempre trae un, un librito abajo el brazo, se trae alguna recomendación o algo, y la verdad que yo soy licenciado en ciencia política, tuve que aprender de planificación urbana, de arquitectura, de eh, ejes ambientales que desconocía entonces para mí lo fundamental es eso. Y seguir formándose, ¿no? Porque la realidad te pasa, siempre la gente dice, la realidad política, o sea, las leyes y esos van atrás de la realidad, de, del contexto, de lo que termina pasando, entonces siempre hay que estar actualizándose porque todo esto vuela más en la era de las redes sociales, de la digitalización, uh -huh. así que para mí es eso, ganas de aprender, escuchar y tener la humildad de decir, che, no sé de esto, estudio, y las ganas, obviamente, claro. ¿no? este sobre todo a la gente que e, e, esto no es para levanta mano este, a la gente que le gusta participar y que le gusta seguir en esto vos podés tener tranquilamente una beca de cuatro años donde sí mira tuve me dedico a otra cosa a otro estuvo trabajo tu, ahí estuvo sentado tu un hobby pero yo creo que si uno quiere seguir aspirando y seguir tenés que mínimamente caminar dialogar escuchar charlar con los medios darle a conocer los puntos de vista porque si no Ya, ya vamos a hablar del futuro de Gastón Fonseca Para quienes nos están escuchando Estamos con eh, Gastón Fonseca Concejal, está cerrando Un ciclo de 5 años de ser concejal 8 años 5 o sea, años cualquiera, no era ni una ni la 8 <risa> Se había arrepentido la mitad 8 <risa> años, perdón eh, Bueno, en esa gran tarea de, de estar en el Poder Legislativo Municipal, hablando de todo un poco Ya nos vamos a meter en el futuro Pero antes si te parece, tenemos unos audios para compartir de Virginia Morales, que bueno, ella no puede estar acá por las mañanas, así que hizo su tarea a través de, de audios, a quien le agradecemos también. Y lo compartimos así, si querés, de, luego lo dialogamos. A ver. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un beso ahí enorme a, a, a los chicos y chicas de Identidad Comunitaria. Un beso enorme también a la audiencia. Bueno, les mando este audio para contarles que hoy es eh, mi última sesión ordinaria en el Consejo Deliberante, ya que, bueno, finaliza mi mandato. Eh, soy Virginia Morales, vecina de la Villa de Merlo, soy mamá, militante social, eh, docente y concejal. Bueno, les cuento que yo asumí esta responsabilidad con la convicción de que la política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas para ampliar los derechos, para cuidar a quienes más necesitan y para fortalecer la participación ciudadana. Entiendo la función pública no como un privilegio, sino como un deber. Y desde ese lugar llevé adelante eh, cada una de mis acciones dentro del Consejo Deliberante. Bueno, hay un poco esto que me parece que es compartido, ¿no? Con la, la mirada que vos planteabas recién, eh, bueno, Virginia iba en esa misma dirección. Sí, sin duda, la verdad que han sido... Bueno, con Virginia no solamente que compartimos los mis últimos cuatro años, entramos en el mismo momento, sino que además compartimos el, el mismo desafío y la misma boleta, digamos, electoral. Ella encabezaba la lista en 2021 y yo iba segundo. Y la verdad que fue fue muy lindo trabajar obviamente con la, las cosas lindas y los desacuerdos que a veces son son naturales, pero la verdad que estoy sinceramente estoy muy agradecido este a, a Virginia. O sea, que tengo una mezcla de sentimientos porque además digo hoy los concejales en teoría nos van a dar la palabra y digo, no quiero quedar mal con nadie, no me quiero olvidar de nadie sobre hay todo, ¿no? hay que llevar un machetito algo armado, pero realmente bueno, Virginia es este además de una excelente persona, un excelente dirigente, docente mamá, madre de familia ha sido una excelente colega hemos laburado la verdad que este, muy bien he aprendido mucho de ella y hemos trabajado mucho en conjunto no en este tiempo, y la verdad que Espero que esto para los dos, ¿no? Y sobre todo también para ella sea el se nos cae el banner. Se si cayó comienza... el banner. El señor estaba atentamente mirando. Era que sea el comienzo de otra etapa, obviamente, uh -huh. este, pero de donde siga esta cuestión linda, como dice la gente que, que decía ella, que tiene la convicción de que la política es transformadora, absolutamente de acuerdo y de que de que siga, ¿no? Y de que uh -huh. los los espacios políticos así nos representen también. Muy bien, tenemos acá segundo audio de ella. Quiero decirles también que bueno durante estos cuatro años de, de mandato eh, he presentado varios proyectos eh, ahí en el Consejo, obviamente eh, proyectos que han sido trabajados, estudiados, me ha asesorado en el momento que, que quizás necesitaba profundizar algunas situaciones. Por ejemplo, bueno, en el 2021 presenté un proyecto de la Banca Joven, que, bueno, esta iniciativa estaba pensada para que las juventudes eh, puedan tener una participación activa, ¿no? Ya que, bueno, tienen una responsabilidad cívica para votar eh, y pueden tener un espacio propio de expansión dentro del Consejo, ¿no? ese mismo año también presenté una modificación a, a la ordenanza de esta banca ciudadana eh, dándoles la posibilidad a, justamente esto no a los jóvenes que puedan tener esta participación activa dentro del, del recinto obviamente bueno esa ordenanza no fue aprobada tal como como yo la presenté pero sí logramos algo importante que fue modificar la normativa vigente para que bueno los los jóvenes puedan Eh, bueno, a partir de los 16 años puedan acceder a la banca ciudadana y bueno, ese fue un paso concreto en la ampliación de derechos. La banca joven buscaba profundizar, ¿no? este este camino. Obviamente, como les dije recién, no fue tratada, pero sí logramos eh, modificarlo dentro del reglamento. También este impulsé una iniciativa vinculada a la salud mental, un proyecto que me llevó bastante tiempo de, de elaboración, de estudio, este, de, de, de dialogar con diferentes eh, médicos, con psicólogos, psiquiatras, eh, bueno, asesorarme eh, bien para, para presentar un, un proyecto como lo, lo merecen los ciudadanos de la Villa de Merlo. Este, bueno, entendiendo esto, no también que estamos frente a una de las problemáticas sociales más urgentes que atraviesan jóvenes, trabajadores, familias, ese proyecto claramente también quedó en comisión sin sin poder este tratarse como como corresponde Eh, y bueno, hay temas que trabajamos, que debatimos y que quizás no llegamos a presentar eh, formalmente como, no sé, el de garitas de transporte público no esta es una necesidad concreta para trabajadores, estudiantes adultos mayores, personas con discapacidad que hoy siguen esperando el colectivo bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia bueno, esa es una deuda que todavía este, tengo eh, para presentar que seguramente con, con mis colegas ahí Ana, Ana Ferrarotti y Daniel Orue, eh, seguramente vamos a, a, a impulsarlo, o ellos lo van a impulsar en el Consejo, ya que continúan con un mandato. Pero bueno, son muchos los proyectos que, que, que hemos estado presentando, y, y bueno, han, han, esto, ¿no? había algunos que han tenido... este Eh, un trabajo importantísimo y que no han sido tratados eh, en el recinto como, como corresponde. Eh, sí también, por ejemplo, contarles que eh, acompañé el, el programa de inclusión laboral para personas con discapacidad... De, ...bueno, pedidos de informes en casos de triquinosis... ...todos estos proyectos que hemos ido trabajando también... ...bueno, junto a Gastón, Ana y Daniel, como nombraba recién... ...la, la creación de las guardias veterinarias municipales... Eh, ...donde necesitamos, ¿no?, este control institucional... Eh, ...donde abordamos muchísimo también la transparencia... Eh, ...el proyecto de, de consejo en los barrios... Eh, bueno El tema del recurso hídrico El recurso hídrico bueno Fue un tema muy, muy muy importante Que bueno todavía nos atraviesa Y también estuvimos trabajando un montón Sobre eso eh, El agua es un bien estratégico y vital Y fue abordado con la seriedad Y el debate y la responsabilidad Que nosotros consideramos que, que debía darse Obviamente pensando siempre en el presente Pero también en el futuro De nuestra, de nuestra comunidad Son muchísimos los proyectos eh, que, que hemos ido presentando y que he presentado junto bueno, a mis colegas eh, Gastón, Ana y Daniel. Eh, bueno, para tirar un número yo creo que más de 100 proyectos eh, hemos estado presentando en el Consejo Deliberante y obviamente siempre buscando esto, no la transparencia y, y la respuesta eh, que nosotros buscamos o buscábamos quizás eh, o puntualmente yo que buscaba es también para poder brindársela al ciudadano porque muchas veces... Eh, un montón de, de situaciones que, que se presentaban en el Consejo Deliberante era porque el mismo ciudadano traía la problemática y es la ciudadanía la que necesita las respuestas. Entonces, a veces que... Estos proyectos queden guardados o queden eh, en un rincón y no, no se atiendan con la, con la velocidad o la necesidad de respuesta que, que, tiene, que necesita el ciudadano. Y bueno, viste es como que uno queda ahí o, o siente que queda en falta con el ciudadano porque no le podemos llevar las respuestas concretas que ellos necesitan. El bueno, largo este audio enumeró bastante los proyectos que muchos bueno, compartieron el trabajo y me, me generaba un poco esta pregunta si te, te o les quedó un poco deudas ¿no? alguna especie de frustración respecto a tantas propuestas que fueron eh, trabajadas, presentadas y cajoneadas. Yo creo que la, las deudas pueden haber sido eh, con aquellos proyectos por ahí que no estaban dentro de la concepción política dentro de la agenda del oficialismo y que lamentablemente no han podido ser implementadas. yo bueno, Después ahí me habían armado a mí también un, un, un video como un pequeño raconto dentro de todos los proyectos en los que uno había trabajado. Donde, bueno, yo mencionaba, nosotros, eh, no, solo, no hubo un cajoneo, digamos, pero presentamos en pandemia con nuestros productores locales un proyecto inspirado en otras ordenanzas comparadas, que era la, la góndola Merlina para pro, eh, impulsar a los productores locales y ayudarlos a la comercialización. este Ordenanza que, como para, quiero retruco y que salga al mismo momento, fue aprobada con la ordenanza de la creación de un mercado que yo decía, bueno, son... Eh, ordenanzas interesantes pero con espíritus distintos uno crea un nuevo nicho de venta y el y el otro le lleva al ciudadano donde ya normalmente va para no crear un nuevo ámbito de comercialización las propuestas de Esto está hecho en Merlo, como después lo hizo por ejemplo Potrero de los Funes, se presentó en Villa Mercedes. Este bueno, en durante un tiempo el Ministerio de Producción de la provincia tenía la góndola San Luis y en otros lugares se hace. Bueno, hace un montón de proyectos. Eh, yo creo que igual aquellos que han tocado temas nodales, si bien no han salido del Consejo Deliberante, de alguna otra manera al ser minoría siempre se han hecho por esta cuestión de bueno, Son las reglas de juego, yo a veces no entiendo esa cuestión infantil pero de decir, bueno, mira, lo hacemos, pero no te lo sacamos. Por ejemplo, hace tiempo veníamos trabajando con la problemática vial, yo hace tiempo había hecho un informe en conjunto con bomberos voluntarios, con la gente de Defensa Civil, con varias personas relevando los accidentes, la necesidad de una reorganización del tránsito, haciendo un análisis de ruidos molestos que tampoco lo inventé yo, sino que un poco inició de un trabajo que hicieron jóvenes de la Nocturna, de la Aristide uh -huh. brati de que Titina Nicoletti los llevó como auténticos, parte de un proyecto y que habían hecho un trabajo muy serio y lo ampliamos y bueno, después vimos de que ahora salen de que, nos sé en base a que estadística pero que se reducen eh, lo, las denuncias por ruidos molestos, que hay una reorganización vial, entonces ha habido mucho Hay un temas. impacto, hay una hay un respuesta impacto. aunque no sea en el momento Exacto, ¿no? hay un impacto sobre eso yo creo que la gran deuda pendiente este va a ser obviamente a futuro lo que nos queda pendiente es el tema de la planificación o urbana de Merlo. Que Dejá el titular, sí. porque sabés que Gastón, como sabíamos que sí, sí. que vos venís y te gusta hablar, y a nosotros también, dijimos, <risa> <Dale>. bueno, <risa> vamos a dedicar una horita, Dale. en el medio sí vamos a escuchar una musiquita, a ver si Perfecto. vuelve nuestro compañero que está haciendo sociales, porque le volvemos a decir a la gente que estamos, este aire fresco está saliendo desde el Espacio Cultural Amigos de Merlo, entonces la gente se para, mira, pregunta, y está muy bien, le contamos que somos una radio radiocomunita, Así que a los que van pasando y quieren hablar Le damos esa posibilidad de hablar La señora quiere hablar, ahora ya le vamos a dar lugar eh, Mientras tanto, si les parece Acomodamos el mate, vamos una musiquita Y ya volvemos con toda la actualidad Y el futuro de Gastón Fonseca Radio Comunitaria Identia FM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 coordinado el celular con la musiquita pero muy bien qué espectáculo seguimos acá en aire fresco desde el espacio cultural desde la mía de merlo tenemos público en vivo te digo que esto está buenísimo ¿eh? hay que hacerlo todos los días negro ezequiel ¿qué dicen ustedes los a vos te cantó, sí, sí. lo que no la pasan tan bien son los operadores, me parece que son los que más sufren, <risa> pobre, mucho desafío técnico, pero creo que lo vamos logrando, eh lo vamos logrando. Bueno, seguimos acá con Gastón Fonseca, concejal de la Villa de Merlo, cerrando este ciclo de 8 años eh, como concejal, haciendo una evaluación de lo que fue... De lo que no pudo ser eh, Pero ahora nos vamos un poquito Actualidad y lo que vendrá Se ganó un matecito Se ganó un mate ¿no? No, no, Se ganó con un mate, claro no, no, no, con cariño. Pidiendo por favor Y el, el operador también Pide, pero él tiene que seguir trabajando Gastón ahora <risa> Gastón está en el medio sí, de la lota sí, negro sí. Escuchame no importa, no importa, no, no, Vale todo, vale todo acá eh, Bueno, Gastón Tema de actualidad, eh, ayer se hizo público un, eh, un comunicado del municipio de la Villa de Merlo que decía que van a presentar al Consejo Deliberante eh, la planificación territorial con participación ciudadana. bueno ¿Qué lectura haces de esto en este momento, en este contexto? Un pedido, hay que decir que es un pedido que viene siendo desde hace mucho tiempo reclamado por muchos espacios, organizaciones, distintos eh, actores de la sociedad. Ambas cosas, ¿no? O sea, que se planifica el territorio, pero que se escuchen todas las voces. Y de pronto... Aparece eh, luego de, eh, de que se hace pública la convocatoria a una audiencia pública que va a suceder el miércoles que viene, el miércoles 10 de diciembre en la Plaza Sobremonte, casi respuesta inmediata eh, viene esta, este comunicado del municipio que dice que van a presentar la planificación territorial con participación ciudadana. Bueno, la verdad es que primero felicitar a la, a, la, a la comunidad que se ha organizado para esa audiencia pública. Este, va a ser el 10 de diciembre, ¿no? 10 de diciembre, ya, el próximo ya, miércoles. El próximo miércoles, porque yo, eh, si bien hoy nos ya hacen la despedida, civil. yo voy a hacer ya el, el, el mandato cumplido. Listo, mandato cumplido. Porque el 9 de diciembre, en teoría, a las 23 y 59 termina. Podés hablar Así como que, un vecino más. Sin duda, no, porque hay cosas que contar. Yo creo que lo que ha he hecho el municipio me parece un sutil pedido de disculpas a su manera, sabemos que no son habitués de pedir disculpas, pero que se han dado cuenta que este la, el reclamo que tenía la comunidad es cierto. Yo los otros días escuché la nota del intendente interino y si bien no, no, no somos de coincidir mucho, celebro y espero, no sé cuánto va a durar, esta cuestión de que sentí como que bajaron un cambio. Este, porque si hay algo que caracteriza a estas gestiones que cuando se equivocan apre, me, no sé no, no dicen che mala mía aprietan el, el, el acelerador más. más fuerte y le meten este yo creo que como hablamos recién es muy importante eh, hace tiempo que Eh, venimos diciendo cuándo viene el, el plan de desarrollo, el consejo deliberante, por una cuestión lógica muchos pedidos de vecinos fueron frenados por decir, che, momento, no tenemos claro. todavía, se está haciendo un plan nuevo de ordenamiento territorial y después también, la, la otra parte es que en este tiempo, yo los otros días me revisaba, porque estuve a punto de hacer una publicación y a la noche miro el video digo, ah, mira habló de lo mismo, bueno este el, en mayo del 2024 fue cuando se anunció el diagnóstico Ya estamos terminando el 2025 y recién ahora dicen, bueno, con el recambio de concejales vamos a presentar el plan de ordenamiento territorial. Yo lo que espero que esto sea con la debida participación, algo que no se ha hablado Y es que en la sesión de hoy se va a votar un despacho, estimo que por mayoría, donde se modifica la ordenanza de audiencias públicas. ¿Cómo se modifica la ordenanza de audiencias públicas? Se va a incorporar, eh, actualmente, el, el, el único que puede convocar a audiencia pública es el Consejo Deliberante. Como las ordenanzas ambientales le dan facultades al municipio, este bueno... Eh, se plantea una modificación donde se establece que el municipio, a través de un decreto, una resolución, él como autoridad de aplicación, el municipio puede convocar a audiencia públicas. El ejecutivo. Pública. El ejecutivo. Claro, además exacto. el legislativo, además, además del los concejales, el intendente. el ejecutivo, ¿Qué fue lo que planteamos después de un estudio que ya veníamos haciendo con los concejales Orué, Morales y Ferrarotti? Este, lo que dijimos que justamente como... ...va a salir esa por mayoría, no hubo quórum en lo que nosotros quisimos tratar... ...y como ya termina el año, entre el proyecto y puede ser tratado el año que viene y modificada... ...nosotros dijimos que vos agarrás, ordenanza que agarrás de audiencia pública... ...está, la audiencia pública de convocatoria legislativa... ...la audiencia pública de convocatoria ejecutiva del municipio... ...y también hay una figura que es lo que nosotros planteamos... ...que es la audiencia pública de requisitoria ciudadana, ¿qué pasa con esto?... Cuando un grupo de vecinos se agrupan y, de acuerdo a cada ordenanza, se junta un número mínimo de firmas certificadas, automáticamente el Consejo Deliberante tiene que convocarla a la audiencia pública. Uh -huh. Nosotros lo que planteamos fue un cálculo similar al de Córdoba, que es el 5 por mil del último padrón electoral utilizado, que en Marlos serían aproximadamente 100, 150 firmas según el, el cálculo que habíamos hecho y si se junta eso, ya el Ejecutivo está facultado a hacer una audiencia pública, que justamente, ahora que Estamos hablando de participación ciudadana en todo esto. Me parecía adecuado darle la, la modernización que necesitaba uh -huh. Merlo para, para ese tipo. Bueno, no quisieron tratarlo de esa manera. Por eso presentamos el proyecto que ingresa en esta sesión. Y que, bueno, esperemos que el año que viene pueda ser modificada nuevamente y se dé este espacio para que, así como... El miércoles 10 las organizaciones se van a convocar a hacer una audiencia popular que el día de mañana ellos digan, che, nosotros juntamos 150 firmas y le pedimos al Consejo Deliberante que nos dé una audiencia pública. ¿Qué es lo que cambia la institucionalización? Sí. Básicamente. Sí. Eh, ahora también en este comunicado que se hizo público el día de ayer que el, el municipio de la Villa de Merlo, bueno, comunica a, eh, a toda la comunidad que se va a presentar este eh, plan de ordenamiento territorial... Hay también eh, una especie de apuro, no que a mí eso me llama un poco la atención justamente porque hace mucho rato que se viene eh, pidiendo y eh, medio que el comunicado da a entender que se va a trabajar todo el verano con esto. Y ahí hago un paréntesis porque hacen hincapié en el comunicado de la participación ciudadana, pero sabemos que Merlo es un municipio donde la mayoría de la gente en enero está haciendo el mango. ¿no? Es fundamental todo lo que tiene que ver con el, el trabajo vinculado al turismo Entonces, eh, surge un poquitito ahí la duda Sobre la pseudo participación ¿no? Cuando decimos que vamos a convocar Pero qué pasa si no están las condiciones dadas En este caso puntualmente En ¿no? un municipio eh, turístico donde sabemos que todo el mundo va a estar trabajando Van a hacer una convocatoria y quién va a poder ir Ele ele elemental, tema. mi querido Watson no lo había visto así, la verdad que es cierto eh, además ya vimos cuando fue la audiencia pública del agua la dificultad que había claro. con la gente decía, che mira yo trabajo en esta hora este estoy después en otro momento viste estamos así, es como que genera hay que aclaro, una, entender una... como un proceso no a la participación exactamente, pero eh, yo creo que es algo para ver eh, ha habido muchas urgencias si, eh, si vos te fijas se dijo, vamos a hacer una, un nuevo motor, un, un, una nueva, un nuevo debate sobre el ordenamiento territorial de Merlo en mayo del 24 pero entre mayo del 24 y diciembre del 25 entraron tracaladas de excepciones, uh -huh. incluso yo lo dije en la banca ciudadana donde las organizaciones pidieron la nueva 17, nosotros esa misma semana o la semana anterior desde comisión, con concejales del oficialismo que se plantaron y hay que decirlo, no voy a decir los nombres porque después, no, bueno, ya muchos se van, uh, capaz claro. por eso están esperando recambios legislativo, claro. este, dijeron no, no, vamos a acompañar un cambio de zonificación gigante de Merlo. agarraba el mapa de Merlo y te tocaban eh, tres, tres zonas, pero esas tres zonas, cuando vos te ponías a ver, eh, era un montón. Uh -huh. Entonces, ¿para qué ah, hicimos todo este movimiento con un plan de ordenamiento territorial si después lo vamos a hacer casi, cuasi por vía de excepción? Entonces me parece bien que este, capaz por ahí viene la urgencia. Pero bueno, eh... Calma. contemplar todos llevan tiempo hay un elemento más que bueno también para comentarle a toda la comunidad en el día de ayer eh, distintas organizaciones no, seguimos con la obra bueno se escucha los ríos eh, ambiente en el día de ayer distintas organizaciones sociales y ambientales mantuvimos porque estuvo presente una reunión larga extensa con el secretario de ambiente de la provincia con Federico cacaseze y con el director de gestión ambiental David Nicola Eh, ya en un ratito se va, va a circular el comunicado que se está eh, construyendo de manera colectiva, pero entre lo mucho que se habló en esa reunión extensa de las 2 horas y media, un, un dato que nos compartía el secreto de ambiente es que ayer comenzó el proceso de actualización de la zonificación de la ley de bosques, y esto lo traigo porque es un insumo no menor ...a la hora de pensar la planificación territorial. Justo ayer, también a la mañana, nosotros tuvimos reunión a la tarde... ...a la mañana comenzó ese proceso, ayer fue la primera reunión... ...con la comunidad científica, estuvieron las universidades... ...el pips el CONICET, el INTA, una serie de organismos... ...luego se van a venir otras instancias de participación... ...dicho sea de paso, fuimos convocados, invitados también... Eh, ...cosa que celebramos mucho... Eh, celebramos también, bueno, lo que pudimos eh, plantear es que sentimos que acá localmente no existen esas instancias, por eso creo que tanto tiempo de reunión, ¿no? Porque no hay instancias de diálogo, entonces había muchas cosas para charlar y compartir. Pero en lo concreto es que eh, la provincia, la Secretaría de Ambiente, inició con este proceso de actualizar las zonas de la ley de bosques que es algo fundamental para poder tener en cuenta la planificación eh, territorial, ¿no? Eh, lo digo porque, bueno, eh, en esto del dilema apuro o hacer algo bien, que es lo que venimos pidiendo muchos, por supuesto hay un deseo de planificación con participación ciudadana, pero ¿cómo organizamos? Pero justamente esto lo que lleva es tiempo. O sea no no es algo que sale a las apuradas que o sea este, deberán debe haber algún sabemos que en este último tiempo sobre todo denunciado incluso por la misma cooperativa de agua hay intereses económicos detrás que le, le parece que le marcan la agenda al municipio uh -huh. espero que no sea este el motivo de la del apuro pero eh, vísteme despacio que estoy apurado decía un, un refrán no la audiencia pública, la participación ciudadana lleva tiempo, vos no lo podés forzar es como que no te cito un ejemplo, es como que yo venga a Identity y diga tengo 15 minutos para hablar claro. no vamos a decir nada básicamente no, que, no. te cuesta cuesta explayarnos y para que la gente nos entienda claro. la audiencia pública lo mismo, hay que tomarse el tiempo aparte de algo fundamental en muchas ordenanzas de audiencias públicas que la de Merlo no lo tiene cuando vos la audiencia pública deja un dictamen mayoritario. Uh -huh. Cuando vos obras de manera contraria, porque si bien son no vinculantes, cuando vos obras de manera contraria, la audiencia pública, las opiniones dicen, ah, iba terminando haciendo B. Tiene que dar tu fundamento. Sí. Bueno, acá en Merlo no se dio el fundamento porque yo creo que todo el mundo dijo, no estamos a favor de la privatización de la cooperativa, no estamos a favor de la parcialización del servicio del agua y la ordenanza salió por ese lado, entonces, uh -huh. bueno, ¿qué pasa después sí. con eso? Bueno, no hubo nadie que ponga el gancho y ache, no estamos de acuerdo por esto, por esto, esto, este, este punto técnico, nada. Entonces, hay una cuestión procedimental de también analizar qué pasa después de las audiencias públicas. Claro. Bueno, eh. que no sea un como sí de la participación, Exacto. ¿no? Una cosa que los escuchamos pero después no tenemos nada en cuenta. Totalmente. Eh, estamos con Gastón Fonseca, lo volvemos a repetir por si alguien recién se engancha en la 103.3, la identidad comunitaria, también saliendo hoy desde la buya.org. Futuro de Gastón Fonseca eh, hace unos días se hizo pública, bueno, en una actividad que estaba en en Buenos Aires, una foto que dio, dio que hablar, <risa> Gastón, con el gobernador Claudio Poggi. Sí. ¿Qué significa esa foto? Esa foto significa el cierre de una linda oportunidad que tuvimos más de 20 jóvenes de la provincia de San Luis de Eh, justamente ser los primeros egresados de un programa que se llama Gestión para el Desarrollo, donde estuvimos acudiendo este a un montón de capacitaciones durante todo el año, y llegado el, el final, bueno, tuvimos lo que se llama la Semana de la Integración Federal en Buenos Aires, donde compartimos con un montón de colegas de otras provincias, éramos más de 400 jóvenes, ¿no? De, bueno, San Luis se reincorporó al CFI en el 2024, entonces éramos lo la primera vez que eh, jóvenes de San Luis íbamos y la verdad que fue un espacio de encuentro muy lindo donde compartimos puntos de vista con gente del sector privado, donde compartimos puntos de vista con gente que no piensa como nosotros, con este políticos de otros partidos, con jóvenes que están empezando, con otros que son concejales, con otros que son funcionarios fueron jornadas de debate muy muy lindas, donde bueno, también participó Ofelia Fernández, Nadia Coralina, la que tuvo el tema del CONICET eh, del, de lo del fondo del mar este el último día estuvieron varios gobernadores que compartieron una foto ahí en el escenario, estuvo Kicillof, Frigerio Zadir de Jujuy y además de poli eh, cornejo de mendoza entonces bueno fue el diverso, la, diverso fue política. y la verdad que fue este la, la foto desde el final del encuentro hicimos una foto grupal una foto individual la verdad que bueno al gobernador este lo lo conozco ¿Cómo no lo voy a conocer si sí, fue a ver hemos trabajado juntos hemos militado juntos este en esta en, en, en el peronismo de la provincia y la verdad que se despertaron muchas este Miedos no vez Bueno, a, algunos habrán tenido miedo Se despertaron conjeturas La verdad que yo creo que eh, Estamos tan acostumbrados Sobre todo en Merlo Sobre todo en Merlo, porque a ver hemos, a, a partir de ellos yo peronista A partir de ahí armamos una red de WhatsApp Con compañeros de todo el país Y hubo compañeros que bueno Vino el gobernador Frigerio foto con el gobernador Frigerio todo entonces me parece que no estamos acostumbrados a esta cuestión de dialogar con el con los que por ahí no no hemos tenido coincidencias, con el gobernador no hemos tenido coincidencias en periodos electorales, sin embargo hay que reconocer que yo cursé a eso gracias a la decisión política que tuvo la provincia de reincorporarse al CFI que me parece bien, porque era la única provincia que no estaba, no es una cuestión partidaria, entonces este fue un encuentro, después obviamente hay conjeturas y cosas que Falta un mar en el medio. Pero sí, algo que a mí me ha caracterizado y que todo el mundo lo dice, algunos se han quejado, otros no, es la vocación de diálogo con todos, con absolutamente todos. Es más, recién, este por darte un caso, me estaba escribiendo Carlos Almena, que era uh -huh. diputado nacional, colega ser. con uh -huh. el que compartimos este Consejo Deliberante y con el cual hemos tenido coincidencias y también disidencias. Uh -huh. Entonces, creo que hemos estado en el último tiempo producto del Ejecutivo Municipal, que realmente este tiene, creo, una, una cuestión, una versión muy fuerte por el conflicto, estamos acostumbrados que en Merlo todo es, es cuestión, y yo ido a, a Buenos Aires a, a promocionar el destino turístico con el actual ministro, con el intendente interino, con el secretario de Turismo, Trovo, y bueno, y forma parte de, de eso. Yo la verdad que, como te digo, ¿cuál es el futuro? El otro día me preguntaba algo, ¿qué ves vos para adelante? Yo donde Merlo me necesite, con mis condiciones para seguir aportando mi punto de vista y lo que yo sé, voy a estar presente, pero hay que empezar a tener dejar de tener miedo a ese cuco de, de no, te sacaste una foto con este, con el otro yo el gobernador, soy respetuoso de la voluntad popular, los merlinos los puntanos dijeron, este señor tiene que ser gobernador, y yo tengo que dialogar con algo con él, para que Eh, generar un aporte o lo que sea, a fin de año creo que tenemos para que no se asusten le a fin de, a fin va, de año tenemos un primicia. encuentro con toda la gente de la provincia de San Luis para presentar los proyectos porque además de la cursada tenemos que hacer un proyecto de política pública para presentárselo donde sea que esté el crecimiento de la provincia y, y sobre todo el impulso de merlo vamos a estar viste hay que dejar de este, entiendo son conjeturas algunos habrán tenido miedo otros le habrá gustado porque, este imagínate yo estaba justo volviendo de ese viaje <risa> y me mandaron la nota despegando y llegué a merlo y tenía la una inmun y media de la mañana tenía el celular explotado y digo miércoles ya está arreste mucha ya gente muy contenta otro que decía pero recién me escribe una persona medio preocupado te decía che vamos le digo institucional cordialidad después para eso hay mucho eh, este en el medio yo insisto en eso hay que tenemos que estar más acostumbrados y es una de las conclusiones que yo me llevo de ese evento más allá sí. de la foto conversar con el que piensa distinto más ya que obviamente participé de un evento impulsado también por el gobernador ahí tenemos una coincidencia muy fuerte pero hablo con todo el mundo y tenemos que tener ese diálogo, uh -huh. hay que hacer, hay cosas con las que he estado de acuerdo, hay cosas con las que he estado en desacuerdo con el iniciativa del gobierno de la provincia. Pero siempre con el mayor de los respetos este va, va por ahí. Yo ahora, futuro inmediato, como todos saben, porque los otros días o sea, me se, pasaron... Se adelanta la pregunta, ya sí. sabe que vamos a ir por ahí. Bueno, tengo que me la hagamos entonces, <risa> así no... <risa> ¿Cuál es el futuro inmediato de Gastón Fonseca entonces? No, bueno, voy a seguir participando, creo como les dije al principio, no hace falta este tener una un cargo para para hacer política, voy a seguir participando, me vas a ver en la audiencia pública, no sé si exponiendo, si participando, a lo mejor hay exponiendo que también, que, hay que inscribirse que inscribir. Sí, sí, lo vi. Este, pero bueno, me habían pasado de que bueno, eso lo, lo, los medios fantasmones que viste que que, que, que hacen eso decían la, la ostentación que hace de su cargo y nadie sabe de, dónde, de qué trabajo yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que mi familia es comerciante que tenemos comercio como un emprendimiento hotelero en la avenida del sol y que tenemos ahí este emprendimientos este comerciales entonces durante este tiempo trabajaré de eso también meechándolo con la parte este política que a uno le encanta viste uh -huh. no lo voy a no lo voy a resignar. Afortunadamente mi familia siempre me enseñó el don de la lealtad, del trabajo, siempre tiro a veces el currículum de que mi abuelo fue el primer presidente de la cooperativa de agua, presidente del Club San Martín, mi viejo trabajó mucho con Juan Carlos Ortega en proyectos de Merlo, mi vieja toda la vida este hotelera, así que volvemos a donde vinimos, ¿no? Uh -huh. Y esto es circunstancial, este... Como dice el otro día todo cuando termina el ajedrez el peón el caballo va toda la misma caja. Entonces, este hoy está en el día de mañana en 2027 quizás habrá otras oportunidades que estamos trabajando para generar un proyecto político fundamentalmente pensado para Merlo espero que con muchos actores y hay tiempo de prepararlo pero eso diálogo consenso y seguir participando el cuando te pica el bichito y estás acá no no lo deja fácil de no vuelta atrás Gasttón Fonseca bueno concejal eh, hoy última sesión entonces Exacto. sentimientos encontrados eh, pero bueno seguramente vamos a seguir hablando de política eh, local sí a, di a disposición siempre me, me gusta mucho tenemos tiempo para hablar Y siempre, más allá que sé que eh, tenemos grandes coincidencias y algunas disidencias también, siempre estoy muy agradecido a los medios de comunicación, sobre todo como ustedes, que dan la oportunidad, Al, en un momento yo te hablaba, Ido, a todos los medios de comunicación. Con los que no pienso tan parecidos me han invitado sí, menos. Sí, claro. Pero yo reconozco de ustedes que... Han dado mucha participación en los muchísimo. concejales, han dado la oportunidad y creo que eso es muy valioso uh -huh. y estoy a vos Pamela, a, a todos los, los, los del medio, a, a los que te escriben, Carlos, bueno, no quiero, no, no quiero empezar a nombrar, me voy a olvidar de gente, pero a todos estoy enteramente agradecido siempre por el respeto con el que nos hemos manejado. Este, siempre está obviamente no guionado esto, pregunten lo que quieren que yo siempre respondo, ve. así que eh, encantado sobre todo eso, pero el respeto es fundamental y creo que Este, así construimos, así que muchas gracias y bueno, nos, nos vamos a seguir viendo Buenísimo, y nosotros de nuestra parte también agradecer la presencia porque volvemos a decir que fueron invitados todos, todas las concejales de la Villa de Merlo eh, estuvieron hablando los que quisieron, los que no estuvieron hablando fue porque no quisieron y los hemos invitado más de una vez de distintas maneras, con nota formal con mensajitos, eh, bueno, de un montón de formas, así que gracias Gastón a descansar a seguramente Un poquito, bueno, un poquito, pero vamos a Hay, hay, hay planificación urbana todo en enero, así que, que el verano va a ser eh, vamos, bastante movido. Me he puesto a disposición de los concejales electos, así que si también desean, ¿no? siempre uno participa donde donde lo inviten así que encantado. Muchas gracias. Gracias a usted. Mientras ponemos, escuchamos una musiquita, le vamos a dar lugar a una vecina que hace rato está escuchando todo y que también quiere compartir con nosotros. Eh, vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo estamos en coronel Hanson 166 al lado del banco nación teléfono 3487 30 0645 teléfono 3487 30 0645 mucho poquito, nada tranquilo queda en mi corazón que sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor.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 La cooperativa telefónica Merlo brinda el servicio de cepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. comunícate a través del 2664-66-6285.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 Ti veo en griso, Merlo San Luis.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 los mapas del cielo son siempre entra a nuestra página identidad comunitaria.com barra suscripciones y a la comunidad tanto 11 horas, 11 minutos, y me encantó ese número, 11, 11, y seguimos con más aire fresco, y ahora encontramos a alguien que pasa por la calle, porque esto de estar en la calle es hermoso, eh, y se acercó Analia Queirolo, Analia es meteoróloga, Así bienvenida Analia, ¿cómo muchas estás? Muchas gracias. Bueno, contanos, hace poquito contabas que estás en la Villa de Merlo. Sí, bueno, ante todo, saludar a toda la comunidad de Traslasierre, del Valle de Conlara. Eh, bueno, sí, soy meteoróloga aeronáutica, a es lo que me dedico. Sí. Y bueno, eh, escucho todas las propuestas, fui a, a la universidad como para bueno poder eh, eh, dar para enseñar a, a los chicos ahí lo que están cursando. Sí. Eh, porque bueno... ¿También estás habilitada para enseñar en, a nivel universitario? Claro, sí, podría ser. Sí. Eh, así que bueno, en eso estamos. Justo Bien. pasaba. ¿Cuánto hace que estás en Merlo? ¿Hace poco? Me desde contabas. febrero, sí, hace sí. poco. O sea, en la provincia soy Buenos Aires, pero en la provincia hace 16 años que estamos, en Villa Mercedes. Sí. Y bueno, ahora desde febrero viviendo acá. Merlina. Desde febrero en Merlo. Viviendo en Merlo, sí, así Bien. es. Bien. Y... Está buscando trabajo también. Sí, también. Eh, sí, sí, sí, sí. de de meteoróloga. De meteoróloga. ¿Qué es lo que estudiaste Ajá, en definitiva? exactamente. Sí. ¿Qué sí. cómo recibe el meteorólogo los las críticas de la gente cuando decís bueno vaya a ver y de repente sale un solazo. Claro, creen que como eh. los médicos yo digo, me expreso así, eh, que uno ve una persona y dice ah tiene tal patología y no es así, o sea un meteorólogo necesita instrumental. No es para salís, poder, ves una nube y decís. Podés ah, ver ahora... de acorde a las nubes si hay una atmósfera con humedad, si hay una atmósfera seca, eh, tenés ciertos patrones que uno puede tener un indicio pero eh, así todo se necesita. De, de, están justamente estaciones meteorológicas, eh, aeronáuticas o terrestres, bueno, también están las marinas, eh, que bueno, eh, te arrojan los datos y bueno, puede un meteorólogo dar un pronóstico más exacto en cuanto a las condiciones climáticas, de, sí. si va a haber inestabilidad y demás. Eh, tenemos también, eh, últimamente hay como una serie de alertas amarillas generalmente, sí. eh, creo que hay otra para ahora. Sí, hoy tenemos eh, una jornada agradable, pero sí se empieza a descomponer de cara al fin de semana, hoy una máxima de 34 grados, eh, cuidarse de la radiación solar que está muy fuerte. Sí. Eh, y bueno, y después sí de cara al fin de semana empieza a descomponerse. ¿De qué forma nos cuidamos de la radiación? Eh, protector solar y evitar la exposición solar en las horas más fuertes, y las horas tanto más los animales pico, también. ¿En dónde está más alto el sol? Sería entre 12 11 eh, acá 12. Callo noto, a diferencia de Buenos Aires, por ejemplo, que de 2 a 5 es como que Hay más la, radiación, sí, sí solar. Es más más, es más alto, fuerte. Más fuerte. Sí. Eh, por ahí en Buenos Aires, más 2, 3 de la tarde. Acá es como que se extiende más. A las 4, 5, por ahí llegamos a tener la temperatura máxima. Sí, bien, muy bien. Bueno, y ahí está, está ¿cómo? Los datos. Los datos. así sí, claro, difundimos, aprovechamos. ¿Querés pasar un número de teléfono? como sí. contactarte? A Mi número de... de teléfono es 02657-585703. Y bueno, y al margen de lo que yo hago con mi marido, somos una empresa familiar que instalamos alarmas y cámaras de seguridad, eso también estamos haciendo, de X28 somos agentes oficiales, y el teléfono sería de mi marido, Marcelo, 02657-581111. Genial, bueno, muchísimas gracias con, por compartir, estamos hablando con Analia Ana Queirolo, que sí. es meteoróloga, eh, y se acercó, nos vio acá en la radio, se acercó y... y gracias, me animé, porque bueno, te bueno, no eso soy locutora, es pero bueno. Sí, sí, sí, no, pero bueno, como desde tu lugar, tu rol sí, de meteoróloga exacto. es también exponerte es al teléfono de cámara. Sí, sí, sí, eh, sí, la verdad que me encanta, es algo que me apasiona, así que me gusta mucho. Una más, una más qué? Un ah, un tema más. Ay, bueno. <ríe> <ríe> bueno, nos vamos a un temita, gracias Analía. No, por favor, gracias a ustedes eh, y... por la oportunidad. bueno, vamos a un temita más y seguimos con más aire fresco porque ya está la gente de humanos esperando. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3 Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arrobaidentiacomunitaria en la web identiacomunitaria.com Whatsapp de contacto 2664 003011 Identia Comunitaria, FM 103.3 Merlo, San Luis de la mañana con 20 minutos que mañana más agitada cómo se nos va esta mañanita estando eh, al aire libre en este aire fresco desde el espacio cultural Amigas de Merlo y ya estamos con las compañeras con las amigas de Humano Tienda Colectiva a quien les agradecemos muchísimo el tiempo de espera, los desencuentros eh, porque ustedes no saben que coordinar esto es complicado somos varias personas Y bueno, y a veces se nos traspapela los mensajitos, así que les agradecemos la paciencia y que estén acá. Estamos... Hola, buen día. Buenos días, buen Majo, día. buenos días. Amalia, eh, gracias no, por haber venido. Les cambiamos el estudio hoy. Sí, veo. <risa> Cambio de lugar, toda la idea. Es, mi... es la primera claro, vez Amalia. Es la primera bueno, vez, bueno, en una radio al primera, aire. Sí, es la primera vez en sí, en radio y es la primera vez en corto tiempo porque yo empecé en humano en mayo. Así que ha traído muchas las compañeras nuevas, más jóvenes. Exacto. Sí, están en, muy ávidas de de, de, hablar, de, de hablar de contar de moverse, de participar. En la energía renovada de la gente nueva ¿viste? Es espectacular <risa> Amalia, entonces estás desde mayo en Humano estoy desde mayo en Humano eh, me acerqué eh, el micrófono lo más cerquita ahí, que pueda ahí eh, se escucha bien lo tenés que comer eh, claro. bueno, me, <risa> bueno, yo me acerqué sí, a Humano en mayo eh, siempre allá hace 12 años que vengo a Merlo hace 4 años prácticamente que estoy radicada definitivamente y siempre humano fue eh un lugar donde yo siempre me acercaba. Uh -huh. Eh como consumidora, como, como consumidora, como clienta. Sí, sí, sí, siempre me gustó mucho la vibra que había cuando uno entraba al local. Y después cuando me vine a vivir acá tuve la posibilidad de conocerlos, de que me invitaran a participar del proyecto colectivo. Yo creo fehacientemente en los proyectos colectivos y más en estos momentos que estamos viviendo. Uh -huh. Creo que, bueno, para mí eh, parece cursi ¿no? y repetitivo lo que uno dice, pero es necesario repetirlo y entenderlo así. Yo creo que la salida es colectiva, uh -huh. no hay otra. Eh, en estos momentos, por consiguiente con mucha energía, con muchas ganas de y muy contenta de, de, de, de vibrar el Merlo con un proyecto colectivo, ¿no? que a veces parece que fuera como utópico ¿no? lo colectivo igual utopía, bueno no el no, colectivo es, concreto, es real es concreto. Es concreto. y resuelve cosas y resuelve, sí. resuelve mucho, acompaña contiene, eh, siempre es una salida donde la, la posibilidad de resolución ya sea afectiva o comercial, uh -huh. eh, está Qué Así bueno. que, bueno, yo estoy feliz de participar. Listo, en me hiciste llorar de nuevo. Si querés llorar, llorá, Majo. Si quieres llorar, ¿cómo estamos? Y sí, obviamente estamos con las emociones a flor de piel porque sabemos que estamos viviendo en un momento difícil. Le tratamos de poner mucha onda y mucha energía. Eh, pero está complicada la calle, está complicada la economía familiar, tan complicados también los vínculos porque todo se va un poco no desgastando y va detonando. Eh, tenemos, ya sabemos, referentes, representantes de los gobiernos, de las máximas autoridades que eh, nos violentan permanentemente, económicamente, verbalmente, simbólicamente. Entonces está difícil. En el medio de todo ese contexto duro aparecen experiencias como estas, como la de Humano, Tienda Colectiva. ¡Qué bueno, nos atraviesan todas, Majo! <risa> ¿Por qué? Porque uno le pone todo a los proyectos colectivos, uno sabe que no va a cumplir un horario nada más, sino que ahí se encuentra con una compañera, con una amiga, le cuenta lo que le pasa, lleva sus productos, por supuesto, para vender, pero después se queda la reunión, proyecta el año que viene, mm. ve cómo se paga el alquiler, no la luz, los servicios que suben, si sí, la nafta aumentó y me tengo que venir desde lejos... Es un combo, es un mundo de sensaciones. Es un mundo humano. Es un mundo <risa> <risa> Con humano. respecto a, a todo esto que estás nombrando, Pame, el domingo pasado tuvimos Minga en Humano. Uh -huh. Entonces le contamos a la gente que estuvimos limpiando eh, profundamente, eh, arreglando cosas lavamos hasta las perchas, hasta las perchas okay. una a una, todo, eh, cambiamos la luminaria del espacio más grande, del que se ve apenas entradas que antes había unos tubos fluorescentes y ahora hay unas hermosas lámparas que hizo a Majito la brisa, este bueno, todo para encarar una temporada eh, con la energía ah, renovada pleno, y fue una jornada de todo el día, eso uh -huh. está re bueno contárselo a la gente que... Porque uno entra al local y ves eh, que está todo muy lindo, claro, muy... divino, pero no se hace mágicamente. Un diseño, claro, la gente piensa que contratamos un diseñador, bueno, somos muchos diseñadores, un montón de gente trabajando y eh, de hecho también tuvimos asamblea en la misma minga, en el momento que paramos a almorzar hicimos una pequeña asamblea para tomar decisiones también con respecto a, a, a la temporada y a distintas cosas que van a suceder. Así que, nada, mucho laburo. Mucho, mucho laburo. Ahí, eh, si quieren, en un ratito nos cuentan también, darnos alguna primicia de la temporada, de lo que sería. Sí, hay, hay algunas cositas. Algunas cosas para contar. Pero bueno, volvemos un poco con Amalia, que ella eh, nos va a compartir, trajo su producción. ¿Vieron sí. esto, estos tejidos? Una variedad. Que son, ¿eh? Preciosos, hermosos Ahora vemos si los podemos abrir La marca es causai La marca es Causay, marca es Causay. Eh, Yo tengo este proyecto Desde el año 2013 Que lo arranqué en Buenos Aires eh, Un poco Tuvo que ver Mucho mi linaje de tejedoras eh, Yo tuve Abuela y bisabuelas eh, santiagueñas Tejedoras Y, y me crié en un mundo de tejedoras uh -huh. ¿no? este, y, y la verdad que hubo un momento en la vida Donde viste se te hace así como un clic Y empezás a conectar con todo aquello que nunca se olvida uh -huh. ¿no? tiene, y, y que tiene que ver con las matrices de uno Y, causé, y el nombre tiene que ver con una, es una palabra quechua Que significa vida Eh, mis abuelos hablaban quechua, ah, eh, y yo me crié con ellos hablando quechua, y siempre eran palabras que resonaban, si bien no tenían en ese momento el saber el significado, uh -huh. pero sí eran palabras que sonaban, tanto en la música como en los diálogos de ellos, y creo que en honor a ese linaje eh, fue que decidí que mi proyecto de tejeduría se llamara causai. Eh, y creo que, bueno, nada, tiene que ver mucho con, con este linaje femenino uh -huh. eh, de mis abuelas y mis bisabuela y bueno, y con un montón de cosas que tienen que ver con la trama afectiva, valga la redundancia. Claro, y todo lo que va sucediendo en ese compartir, no en el compartir el conocimiento, pero compartir el momento del hacer. Totalmente, totalmente. Y creo que esto no es una cosa estática, creo que es una cosa que se mueve, yo... Gracias a Humano he tenido la posibilidad de empezar la docencia en esto, ¿no? de empezar a transmitir este saber ancestral y si yo te mostrara este, mi primera alumna las producciones que hizo en estos 7 meses que tuvimos juntas eh, compartiendo este saber, eh, te emociona. La verdad que te emociona porque creo que se, que es parte de esto, ¿no? Digo, es como, es como preservar y como darle continuidad eh, a un saber ancestral, uh -huh. literalmente. La, la, la tejeduría habla de la cultura de cada lugar. Eh, si bien mi tejido no es un tejido originario, es un tejido más urbano, pero está hecho en la técnica de telar. Eh, entonces, digo, bueno... La verdad que cuando uno puede darle continuidad a eso es como misión cumplida, ¿no? Uh -huh. No que quede en una cosa... Preguntita, eh... ¿con qué tipo de te telar teje? Este se llama, el telar que yo tejo es telar María, se llama, que es un telar eh, de peine eh, simple, claro, que donde vos tenés tres posiciones, no tenés pedal. Eh, tenés solamente tres posiciones, es un, es un telar más urbano y después tenés... Este tipo de telar, que es con los que se hacen estos cuellitos, que son eh, de, de telares de bastidor, se llaman. Que es una trama que se hace con clavos, ¿no? Con la posición de los clavos dentro de lo que es el recuadro. Y podés trabajar diferentes tipos de cosas. Podés trabajar el hilo de algodón, podés trabajar la lana eh, la lana de llama, eh, podés trabajar... También con... algunas fibras. Y podés trabajar con lo que quieras. Puede ser puede ser sintético no ser sintético puede ser eh, eh, plástico puede ser lo que lo que sea digamos el, es infinita digamos la, la, la, la materia prima en tu caso qué materia prima usa yo trato de usar una materia prima bien natural que tiene que ver con la lana o natural lo que pasa que bueno hay gente que la lana natural eh, tiene como um, alergia y bueno empecé a trabajar con una mixtura no estoy trabajando también con materiales eh, mezcla ¿no? de natural con acrílicos, eh, el algodón lo trabajo puro algodón, 100% algodón. Eh, así que, bueno, trato siempre de conservar eh, una identidad dentro de lo que es Causay, así sea el tiempo que te lleva, porque eh, si yo les dijera o les contara el tiempo que lleva eh, terminar una producción desde el momento en que te cae eh, la lana el, el ovillo eh, el montado de la urdimbre en el telar eh, y después empezar a tramar es un no lo puedes medir en dinero claro Yo lo mido en placer Yo tejo también, sé tejer en telar Aprendí hace muchos años Mirá, qué tejo lindo telar, Encuentro ah, urgente un, acá un total, total, total Hay varias tejedoras también Bueno, muchas veces le hemos nombrado a Doña Tuca del Bajo de Belis mm, Que ha dado sí. varios talleres sí que tú hace todo, hace el proceso de la lana, hace el teñido y bueno, y sabe tejer en, en También tenac. eso distingue las regiones, el tipo de teñido, con qué, con qué materiales se tiñe la lana. Exacto. Exacto, exacto. Sí, por eso digo que el, es un eh, el, el, la tejeduría es es un es una red de comunicación, digo, que te habla de la cultura de un lugar. Eh uh -huh. Eh, porque el tejido existe en todas partes del mundo. Claro, ¿no? Es una trama que no es infinita. Y, y eso está buenísimo porque más allá de, de de que vos tengas tu propio estilo de tejer o con los materiales que te, que tejés, es maravilloso cuando se produce se produce esta diversidad de poder compartir con otras partes del mundo la trama, ¿no? Y cuando hablamos de trama, hablo de trama en general, no hablo solo de trama te, eh, tejida, ¿De hablo de trama es? de vínculo, algo de, para mí es un viaje. Yo uh -huh. cada vez que me siento a tejer, tengo la sensación que me voy de viaje. claro eh, Y cuando termino, bueno, es la satisfacción de haber vuelto con una producción terminada. Uh -huh. Hermosísimo. Bueno, todos estos tejidos los pueden encontrar en Humano Tienda Colectiva que está abierto, recordanos, más qué días, qué horas, y danos una, un poquito de noticias sobre el verano. Bien, a partir de diciembre ya empezamos a abrir los domingos, y así toda la temporada. Bien. Así que tenemos el mismo horario todos los días, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, y por ahora a la tarde de 5 a 9, después se va eh, corriendo Ajustando. un poquito uh -huh. hacia más al, más tarde de la noche, Eh, por el tema del calor a la hora de la siesta está todo el mundo en el arroyo en sí, el verano olvidate, claro. así que ahí se va corriendo pero siempre vamos avisando por redes uh -huh. y bueno acá en la radio vamos a avisar también y el almacén que está acá cerquita a la vuelta eh, a la vueltita sí. donde estamos ahora eh, amigos de Merlo está el mercado Merlino de productores está el local de Humano ahí que abre por ahora solamente a la mañana de 9 y media a 1 y media de la tarde. Perfecto. De lunes a sábado, dijimos. De lunes a Bien. sábado. ¿Siguen con los descuentos para jubilados? Seguimos con descuentos para jubilados lunes y miércoles en el local frente a la plaza Y martes y jueves en el local eh, de acá del Mercado Merlino, en la Terminal Vieja. Espectacular. Y también tienen sí. que estar atentos a las promociones del Banco Nación, que estamos adheridos ah, también. Ah, buenísimo eso. Sí, sí, sí Estos días eh, decía 50% en indumentaria. Eso fue, sí, eh, lo hacemos hasta en toda ayer. la tienda. Claro. Ah, es, vale. Lo hacemos en toda la tienda, sí. Pero aplicamos a ese. Y fue, claro, hasta ayer, fueron hasta tres días. Hasta sí. Después el descuento del 10% en efectivo está todos los días y el de jubilados es de 20% en efectivo. Hay que aprovechar, hay que aprovecharse sí. vienen las fiestas, además hay que comprar los regalitos, los autorregalos, organizarse para ir humano, comidita, eh, ropa, hay de todo, cosmética, bebida, comida, ¿qué más? Salí hablabas de... De noticias del verano hablabas de la vereda tropical, por ejemplo, ¿Estás? por ejemplo, alguna data respecto a cuándo se puede mover las cachas en esa vereda de humano. Ay, ay, ay. Bueno, ahora eh, hay próximo una fecha todavía no está totalmente confirmada, pero se viene se viene desfile antes, ¿Antes, de, de, Navidad? antes de Navidad. Ah, me muerde desfile. Se viene desfile para poder mostrar sí. Ahí, ahí lo digo ah. Ah. para poder mostrar todas las producciones de eh, les que somos diseñadores no sé si alguien se va a animar a, a, a afilar en la interior con claro, la de Morgana y también eh, nos unimos en este caso con Cecilonia que tiene su taller a la vueltita de Humano de la plaza eh, que sería por calle para decirme la, de, la de la Muni no me sale el nombre Mercau Creo que es Mercado, Bueno, Becerra, para la sí. gente que es de la zona y conoce conoce la librería de España que está en la esquina, sí. bueno, en esa misma manzana está el taller de Cecilonia, que es una diseñadora que se las trae. Se las trae, se las trae. <risa> y va a estar ahí entonces en la vereda de Humano, se va a ver también la ropa de ella. Sí, sí, exactamente. Este evento va a ser en conjunto con ella. Así que bueno, está en proceso de, de armado ese evento, todavía no tenemos la fecha exacta, pero seguro tiene que ser antes de Navidad Buenísimo. para que veas todo lo que claro, todo lo que te puedes comprar y regalar. Y regalar. Eh, Podemos hacer jugar a estas chicas con la consigna del día de hoy, que Ay, es nombrar... no la escucharon. Mirá, hoy es muy fácil, les digo que va con presión ahora, porque ya llegó el elaborador. Ah, uh, Entonces, presión total. Hay que nombrar cuatro ingredientes que tiene el ferneca casero ¿Qué se les ocurre? Okay. A, ver, a, ver, a ver, a ver, tensión total, porque acá está la, la alegre rebeldía que está observando. No voy a decir qué, pero eh, hierba seguro Sí, hierba bueno, seguro Entre ellas podemos nombrar eso, a Marcela muy Marcela está ok Uy, uh, listo, ya metiste una, una, ella Claro, otra gente puede participar Bueno, salvar. esa es la única que pueden decir todos y todas Y Marcela después ya tienen está. que saber tres más Yo tengo otra aquí Carqueja Carqueja, no sé, no hay caras, no se dice nada acá, a ver. Bueno, no se dice Saludos a Paula Esprea a... que está pasando en este momento por la calle acá en la Becerra. Ah, sí, tengo cita con Esprea ahora. Tenés cita con Esprea, te vas para allá. Después de la radio. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Eh, Ay, yo soy tan mala para recordar esas cosas. Eh, en... Pará sale el... Bueno, sí, Poleo, voy a decir. Poleo. bueno, ya tiraste varias de ayudita. Listo. Buenísimo. No, no, si no dijimos si es correcto o no. No, no, no. Ni no, siquiera la la yo lo sé. Se tiene que jugar y en breve lo develaremos. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, Majo. Te y quiero digo, te de decir una cosita, sí. eh, bueno, ah, gracias y bueno, esto este hermoso caminito he hecho en 100% algodón es el que pongo para sorteo para la radio espectacular miren lo que es esto hay que hacerle un primer plano negro no a mí sino a bueno, este como, camino bueno como decimos siempre el el suscriptor que se lleve el premio humano tiene que pasar por la tienda de frente a la plaza a buscar eh, su premio en este caso el premio de Causay muchísimas gracias Amalia gracias de a Causay y Majo una fija acá con toda la data y las primicias de humano <risa> nos vamos a una musiquita nada más en un ratito ya está rapo con el regalito para el día de hoy ¿eh? una música y ya volvemos con más aire fresco gracias radio comunitaria ident fm es el amor say No sellocícia onda La florca Venga, venga, 11 de la mañana con 44 minutos, la gente no deja de pasar y escúchame, negro, no podemos tener eh, más gente que nos saque el cuero, así que le vamos a mandar un saludo por el día de la médica ayer a Paula Esprea, nuestra queridísima eh, médica que además tiene su columna, ayer fue el día, así que feliz día. Sí, ayer hicimos extensivo a todos los médicos y médicas. Claro, ¿no? Fue un llamado personal a, sí. cada, a cada médico, médica, amiga. Pero lo estuvimos pero, presentes. Sí, totalmente. Bien, muy bien. Bueno, ya estamos acá, iba a decir, en el estudio, pero bueno, es sí, como eh, un estudio al aire libre. Es nuestro el estudio, estudio por itinerante. Por un estudio itinerante. Estamos desde el Espacio Cultural, desde la Amigas de Merlo, y estamos con el señor... Fidel, que nadie lo conoce como Fidel, alias estoy, El Rappo. Estoy develando mi nombre. Está develando el nombre, de Fidel. Fidel, qué, qué peso pesado el nombre. <risas> Fidel, alias conocido como el Rapo de la alegre Rebeldía Rapo ¿Cómo estás? Buen día bueno, ah, Buen día, buen día, estamos muy bien contentos Al fin se vino el Rapo porque ah, hace meses que viene no amagando invitan, como no invitan, Mira, Si te invitamos, venir. te mangueamos te llamamos por teléfono Nosotros también podemos apoyar a, a otros ¿Sabés de cuándo? De agosto ¿Cuándo? ¿Qué fue lo primero que mangueamos? Pachamama, sí, eh, sí, eh, sí. La caña con ruda Ah, con tenés rura. razón, lo escrachamos al aire Es como el sorteo de humano, ¿viste? tenés que pasar a buscarlo por el lugar ¿eh? <risa> claro, claro. ahora veo que estos me parece que de acá no se van a ir, no, no, eh. de acá se van con un en, ganador, en, en, en ganó el... un tal Alejandro <risa> Godoy <risa> <Soy suscriptor. risa> ese que es libre lato, eh, ojo parte, un solo ojo, ganador tenés, las dos botellas para un solo para ganador un solo ganador entonces, el Fernet tiene? ¿Puedo agarrar la botella y ver atrás en la descripción? No te, no te dice, tenés eh, que nombrar cuatro gana. hierbas, no te dice las eh, hierbas. Tenés que nombrar cuatro hierbas, Vos claro. Vos Claro. Yo dije carqueja, eh, ¿qué dijo Melisa? Eh, no vale copiarse tampoco. Bueno, la carqueja le dije yo, aparte puede tener... La etiqueta dice 33 hierbas, o sea, tenés oh, un montón de posibilidades. Montón. ¿33 ¿Dónde? hierbas? Bueno, para... ¿Por qué de Kirquincho tiene...? te quiero contar eh, algo anís, vale no, parale porque no vale el título grande de hierbas porque es obvio no, no, para mí son cuatro hierbas que hay que nombrar cuatro hierbas así, concretamente Origen. te digo algunas que nombraron o sea, por ejemplo, el agua y el alcohol no entrarían como ingredientes no, no, no, no. o sea, son ingredientes Esas están pero está clarísimo pero que agua y alcohol sí, no, te digo no. algunas que fueron nombrando, vale. carqueja Marcela Poleo Chañer Algarroba ¿Alguna de esas no va? Alguna de esas no va La mayoría va Alguna de esas no va Algarroba no va ¿Algarroba no va? Bueno, te, te estoy leyendo ¿Cole de Kirquincho? Cole de Kirquincho sí Bien, ya o sea, sí. tengo dos clavel del Melisa, aire o sea, no. cerró cerró hasta acá, hasta acá el que, Melisa, el que no, participó, no participó, <risa> y me falta muy tampoco. Ay, Marcela. Marcela sí. Ah, Marce, oh, Marcela, Rica, sí. De... A ver, estamos enfocando esta producción. Sí, sí, sí, Está rapo se ve rapo y se la ve la rapo en primer plano y eh, enfoquemos acá la las la, las producciones que trajo rapo ahí. ¿Tiene etiqueta esto? Sí, más vale. Bueno, Rappo, estamos por supuesto con el elaborador de fernera artesanal, más conocido de la Villa de Merlo y de la región. <ríe> ¿Cuánto hace, rapo que, que arrancaste con este emprendimiento? Y este emprendimiento en octubre cumplió 11 añitos. 11 años de, desde que surgió el deseo y se empezó a buscar la receta hasta que terminó siendo este producto que todos conocemos. Eh, eh, así que un poco mi visita a la radio era porque eh, el año pasado que cumplió 10 años la alegre rebeldía eh, quiso hacer algo como que no sea siempre lo mismo una fiesta un cumpleaños algo juntar gente eh, que es algo que nos gusta mucho y de ahí surgió el primer encuentro nacional de fernet artesanal eh, entonces mi visita hoy es para contarles sobre el segundo encuentro nacional. ...que, bueno, también es como, bueno, cumplimos años... ...nos quedamos con ganas de hacer cosas en octubre... ...que no hicimos nada... ...porque anduvimos medio de viaje... ...así que, medio que nuestro festejo es este... ...el, de, el del encuentro nacional... ...que está re porque en el... En el... Che, pará, lo decís así rápido... ...pero es un encuentro nacional de Fernet... Sí, ...que tiene sí, sí. como una doble cosa... ...la categoría de nacional, que es un montón y darle lugar al Fernet, porque hace rato decíamos, bueno, viste así como acá hay mucha tradición de la fiesta de la dulzura, la fiesta de la amargura, y esto es una propuesta nueva que es también visibilizar... Esta bebida, el fernet. Sí, que esto, como contamos, que está hecho con hierbas, está muy relacionado al territorio. Uh -huh. Y a la vez, el encuentro te demuestra que eh, todas las recetas de fernet artesanal están muy relacionadas a su territorio. Entonces, está reinteresante que propone probar eh, eso, no sé, un fernet chaco, tiene tienen un fernet de mango, de guayaba y eh, eso un fernel de la patagonia tiene más hierbas de esa zona entonces también de alguna manera eh, la, la, la propuesta del encuentro invita a conocer esos territorios esas propuestas a receta no como yo lo pienso en este lugar en el que vivimos y eh, y eh, algo que agarró la, la ley rebeldía como bandera de, de, del movimiento campesino y, y un poco de la defensa del monte nativo es una frase que dice sin monte no hay fernet uh -huh. no que un poco es que la receta sale de la sierra y otro que la importancia que tiene el conservar el monte en el que en el que vivimos que un poco le pasa a todos los territorios cuanto menos monte hay menos eh, posibilidad de encontrarnos con recetas ancestrales, con, con propuestas de, de medicina que, se, que fueron toda la vida del lugar. Eh... Sí, entonces, ¿se puede decir que hay tantas recetas de Fernet como territorios de elaboración? Totalmente, totalmente. Este año estamos pensando en recibir a, aproximadamente 20 marcas de todo el país eh, y estamos viendo de traer también a unos compañeros de Paraguay eh, que ya estuvieron el año pasado. Eh, así que sí, sí, un poco es eso Un poco eh, lo vemos como un mapa no Como como te invitamos A recorrer el mapa de, de hierbas Medicinales del, te, del territorio a nivel nacional Y que propone cada lugarcito Cada rincón del país Con sus eh, recetas no Espectacular, ¿se puede decir de qué otros lugares vienen? Sí, tenemos hasta el momento Todavía no están cerradas Las, las inscripciones, pero hasta el momento Tenemos Buenos Aires Córdoba, bueno, Córdoba obviamente hay varios productores, Tras la Sierra, San Marcos, Córdoba Capital, eh, después tenemos Río Negro, tenemos La Pampa, tenemos Mendoza, tenemos Chaco, eh, está ahí dando vuelta Santiago del Estero, así que sí, ahí, hay varias provincias. De todos lados. Sí. Contanos un poco entonces, repasemos día, hora, lugar, qué actividades Bien. va a haber, eh... si hay tiempo para inscribirse. Hay tiempo para inscribirse todavía, eh, nosotros nos encargamos solamente de la parte, estamos en la organización de lo que es la Feria de Productores de Fernet, nada más. Eh, ahí adentro de esa feria tenemos pocos puestos para alguna organización, para... El... Alguna cooperativa para sí, Tenemos pocos lugares Pero que tenemos reservados para eso No sé si Humano quiere armar un puesto Si la cooperativa de Hierbas de La Paz Como relacionado con el tema Pero bueno Simplemente la parte de Ferneda Artesanal eh, Después todo lo otro Foodtracks, artesanías Todo es con la feria de, de, de artesanos de carpintería Y con la municipalidad eh, Esto es el 3 y el 4 de enero Sería el primer fin de semana de enero del 2026, sábado y domingo. Eh, el sábado va a ser tranqui y el domingo vamos a tener el escenario con música en vivo, bandas locales. Eh, la feria lo que propone es degustaciones, eh, charlas relacionadas al tema eh, y bueno, después esto, la feria donde va a poder eh, probar diferentes marcas y conocer sus historias. Eh, esto que ya dije, feria artesano, food trucks Mucha gastronomía local Súper interesante Vamos a tener un puesto que vamos a vender Sándwiches eh, De carne al fernet Carne cocinada al disco al fernet Así que eso está imperdible, no se lo pierdan Saluda <risa> al Gonza a ver, Se puede saludar acá la gente Saluda al Gonza 3. Ahí, ah, ahí muy está bien, uno de los auspiciantes escuchando. Gonza, decime la marca De la empresa Sí Ay, no, no. Después después te etiquetamos, después te etiquetamos, ahí en la claro. de los sponsor. Listo. <risa> Tenemos calcos. Eh, bueno, Todo, esa es otra, estamos buscando sponsor, estamos ahí, a, a, ahí uh -huh. en la búsqueda de sponsor, eh, sea tanto con plata como puede ser también con lo que cada sponsor produzca o ofrezca y esté relacionado con el tema. Eh, ya tenemos soda que nos sponsorea, ya tenemos eh, vasos, hielo como que hay varias cosas que se consiguieron a través de sponsor eh, después eh, la asociación de cerveceros es eh, uno de los sponsors grandes que tenemos, ah, qué bueno otra eso. de las radios de acá de la zona que no sé si la puedo nombrar o no, nombrala total Vorterix que también ahí está apoyando el encuentro eh, obviamente bueno, y... Radio Identia claramente claro. Radio Identia y eh, <risa> A ver, se ¿qué humano humano siempre ahí poniendo el pecho eh, quien más bueno eso ahí hay, hay varios sponsors que están dando vuelta que ya participaron la el, el encuentro pasado y este año queremos bueno duplicar un poco la propuesta entonces eso con eso se resuelve alquiler movimiento de autos gráfica eh, o sea todo lo que es sponsor resuelve todo este movimiento que estamos haciendo previo Así que suma como loco. Una que... pregunta que llega acá rapo es si el orégano es también una posibilidad para no, hacer no, fernet. No es el orégano. No, no, es no, no. El orégano. El orégano, no. Bueno, o sea, nada de lo que usamos para cocinar. Sí, sí, hay varios. Sí. Hay, hay cosas que usamos para cocinar. Bueno, nombran también cardamomo. Cardamomo tenía en un momento mi receta se la sacamos. Pimienta, pimienta ¿pero tana, tiene ¿no? Eh, una que hay acá mucho papá Bueno, les contamos a la gente que está solamente escuchando Y que no está viendo por las redes Que tenemos acá dos botellas Una más oscura, otra más clarita La más clarita salvaje Aperitiva Salvaje, salvaje es cante. un aperitivo de cítricos eh, Como un vermouth serrano Agua Aguaribay, sí, la pimienta ah, de acá de la zona. Listo, ahí está. Negro, ya tengo el cuatro. Negro. Yo tengo que participar. Claro. Como dijiste pimienta, yo dije Aguaribay. El que arrancó, ahí lo damos vuelta y tenemos entonces... Y después la... tenemos el Fernet 33 claro. hierbas, que es nuestra receta eh, tradicional. Eh, contarle también que este año participamos de el asa que es eh, argentina spirit awards son unos concursos de, a nivel latinoamericano eh, muy importante de bebidas espirituosas y este año se abrió la categoría de fernet que un poco es en base a este encuentro que se hizo y se no, se hizo notorio, todo el, todo el movimiento incipiente del fernet eh, se abrió esta categoría de fernet y ganamos eh, la medalla de cobre con el 33 hierbas varios de los participantes del encuentro también ganaron otras medallas así que también para que vayan a conocer esa propuesta está muy interesante, participaron como 80 marcas de Fernet en todo el territorio eh, bueno, es una, un, un un certamen que de todas bebidas de jean, de no sé, vienen de, de China con saque de Chile con pisco así sí, los jueces terminan y, y esto que, que no esto es gente ranchos. capacitada para eso que eh, es apenas lo de Wotten? claro es esto cuestión de paladar mucho se, se, se, se escupe se vuelve digamos ¿no? claro. o sea no te lo tragas todo lo que probás claro eh, no es, es, hay si mucha no, no gente hay mucha gente del país y a nivel eh, latinoamericano también o oh, esto el saque de China trajeron 10 marcas y trajeron 2, 3 eh, catadores de eh, especialistas en saque claro eh Eh, así que eso como que es interesante porque eh, hay gente que se dedica a esto, eh, en todo el año está participando en muchas movidas así yo me preguntaba lo mismo, quería participar sí, por el mismo es, tema quiero ser juez me dijeron que tenía que estudiar un poco sobre el asunto <risa> del, el, lo la, sensorial la práctica y... no alcanzaba el, claro, el juez se lleva la sangre eh, Rappo, querés volvernos a decir las redes si, sí, eh, bueno ahora abrimos uno, unas redes nuevas muy nuevitas que pueden seguir que es Encuentro Fernet eh, que es directamente para, para lo, el encuentro del 3 y el 4 de enero en carpintería y después mis redes son La Alegre Rebeldía, como el nombre del Fernet eh, ahí está todo lo que hacemos, todo lo que venimos laburando Eh, todo lo que nos venimos moviendo por el Fernet, eh, así que eso, nos pueden seguir por ahí. Muy bueno, hoy anunciamos también la, el 20% de descuento Exacto. para suscriptores de identidad comunitaria, bueno, notición, notición, notición que vimos hoy, de siendo suscriptor, ya te compra que... directa, o sea que me tienen que Bien. escribir al Instagram, la alegre rebeldía, me dicen que son suscriptores, yo no sé cómo saber si son... No, tenemos la doctor, listita, la tenemos lista, lista, la lista, está todo controlado. Bien, perfecto esto. ahí, y tienen 20% de descuento todo diciembre. Espectacular. Todo bueno, diciembre. podemos develar, para mí ya hay una ganadora, quiero decirlo, A quiero ver. decirlo. Manzanilla va. Manzanilla va. Poleo va. Poleo va. Marcela va. Marcela va. Carqueja va. Carqueja va. Carqueja va Listo, tenemos la ganadora. Bien. Ya está. bien. Ya está, la ganadora, la ganadora es... es Viviana Sobrero. Muy bien, Viviana acertó. Viviana, ¿eh? Se lleva. Qué suerte esto. que tiene. Escúchame, de 33 viernes, decinos algunas más. Eh, bueno, mentas, varias mentas de acá de la sierra. Mentas, claro. Eh, usillo, algo muy importante. El palo amarillo, no sé si lo tienen. Es el de la florcita blanca, muy rica. Usillo. Eh, bueno, nombraste ante varias. Chañar, eh, bueno, con de quirquincho... Eh, ¿Qué más? Eh, poleo Marcela, Marcela que estaba en la lista la sí. ¿Sí? Agua y alcohol Agua alcohol, la... azúcar de mascabos <risa> El movimiento campesino mirá. también Muy bueno, eh, espectacular Bueno, otra cosa era recordar que Lo que hablaban antes las compañeras de Humano De la vereda, ¿no? Eso, ¿Sí? bien, Rappo El rapo. 20 la fecha. fecha de la vereda El 20, movida cultural en la vereda Humano eh, Ahí van a poder encontrar Mi barrita con los tragos probar los diferentes las diferentes bebidas que El hacemos El Rapo también es itinerante, tiene su barra sí, móvil. Total, no solo la, somos la galería. Acá la radio. al teatro a mí es de merlo sí. venimos cada tanto, también nos invitan cada tanto. Y también tiene los seguidores, que lo siguen sí, a todos lados. Sí, obvio, También, obvio. también, sí, también, también el club fans. que va yendo, viniendo. No falla, total. no falla, no falla. Compran muchos Dama años, Juana. muchos sí, años. Sí, sí, Entonces, bueno, ya tiene sucedido. También tengo amigos que compran directamente la Dama Juana. Dama Juana. Claro, vinda, sí. corta la voz. La, la cumpleaños. Ya de una vez. Y ahora que se viene a la fiesta, hay que hacer esa, no lo más práctico. Ahí está Vero Sanone. Bueno, <ríe> así va pasando la gente. Va pasando. Estamos la... sobre las 12. Rapo, muchas bonito, gracias Gracias. Gracias, buenísimo Ego De vuelta otro día antes de, del encuentro Dale, dale, dale, antes que se acabe Aire Fresco, volvemos a invitar Este segundo encuentro Nacional, que va a ser el 3 Y 4 de enero Sí, exacto, en Carpintería en San carpintería. Luis En Carpintería, exactamente Contactarse ahí, entonces hay redes propias ¿o El 11 la... es mi cumpleaños, Rappo Festejo, el festejo, 11, empezás total. el 4 Entonces a festejar <ríe> <Yo te ríe> La semana completa te, te habiliten un fernet Dale, mínimo. listo, listo, dale, contá con eso. Nos quedamos con la imagen, acá tenemos entonces el Fernet de la alegre rebeldía y salvaje la aperitiva refrescante. Se nos pasó la hora, pero tenemos dos invitadas más. Así que hacemos, ponemos una musiquita. 103.3, para la gente que está ahí, eh, que pasa, saluda. Para los oyentes en auto. Eh. Los es una, oyentes es un... del auto. Un, un gran número de gente, eh, oyentes en auto. Totalmente, Yo mucha gente. Sí, sí, que nos dice, la tengo clavada en la 103.3. Bueno, nos encantó. Ahí la gente saluda. Musiquita, si acomodamos las invitadas próximas. Gracias, Rappo. Gracias, Rapito. Felicitaciones. en cuatro minutitos se pasando de largo aire fresco acá estoy, miren estos anteojos te lo pido por favor tremendo ¿no? look tremendo auspiciado, luquete. Por, auspiciado por eh, auspiciado por claro, el ferner artesanal de la alegre rebeldía escuchame bien, una bien, cosa que sed que me da, eh me da mucha sed ustedes hora. participaron, no mandaron mensajito no porque veníamos yeah. acá estaban concentradas en otra sabíamos cosa sabíamos todas las respuestas claro, <risa> claro. bueno, en este Spinelli, eh, Laura, el Tornufritos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá en este anda? estudio ¿En al aire libre. Sí, chicos, esto es, yo creo que esto es lo que se viene, ¿eh? porque me parece que tiene que estar Esta es la vidriera. que va. La radio tiene que ser vidriera. Esta es, es la que popular. va. Yo, yo no veo nada ah, con eh, estos antiguos. Podría ser en un, en un, balneario, sí, un balneario y ok. ahí con los piecitos en remojo. Me encantó esa. Bueno, mbla luzu, yo te diría. <risa> <risa> Olga ya está pensando en eso del país. Sí, te increíble que además. <risa> Chao, Paulos eh, Prea, te además. saludamos, feliz día. Además esto no que, que decíamos que decías hace un rato Pame, que bueno que los operadores la están remando como locos, de sí, eh, obvio. bueno. Qué nada, Agradecer esto, ¿no? Que la identidad comunitaria, este impulso que tuvo este año de remar, remar que ha sido todo el año ese Eh, se sigue poniendo al hombro en los brazos bárbaro y sí. con esta innovación, ¿no? Porque estamos acá en uno de de las ventanas turísticas más fuertes que tiene Exacto. la provincia en este lugar. y en este lugar que es emblemático para la villa de Merlo como es este teatro Amigues de Merlo salida acá y que la gente nos esté saludando es maravilloso pero en ese momento de esta muestra espectacular que ya le habrán dicho más de una oportunidad lo que es? sí que pueden tienen que venir a ver la cátedra de foto y vídeo 2 cambiamos la escenografía sí, cada día rotando, porque ¿no? va rotando en la semana pasada teníamos los cuadros del otro lado ¿eh? y bueno es así lo de no, estar en buena. este espacio no, no se lo pueden perder está excelente eh, sí, es, sí, hermoso. Que sí, es hermoso si es hermoso hermoso porque además por... esto recordemos que es una muestra que se hace acá en este teatro que que habilita el espacio de la muestra de un, de una carrera que se dicta en la universidad pública argentina. Entonces, tiene una impronta sumamente significativa porque muchos no lo saben que tenemos sí. una universidad acá que ofrece una propuesta en oferta académica en arte en eh, donde acá tenemos a la primer licenciada claro, de la carrera. Estamos, ah, aplausos, nuevo, totales, sí, aplausos totales. Aplausos. No, a 12 vamos, tenemos L. acto de colación. Sí, bueno. Ah, el el a primicia. Hacemos una radioavista eh, hacer... Desde la uni. No, bueno, la pero libertad. en acá pasamos un ratito a, a, ¿A visitarles, a agradecerles sobre todo el espacio que nos han brindado durante esta segunda mitad del año. Que se han copado Nos han acompañado en esta propuesta Que hemos planteado desde Lumbrera Productora cultural eh, Era un desafío para nosotras muy importante Abrir estas puertas eh, En donde poder darle la oportunidad A artistas de Como dijimos desde la primera vez De distintas disciplinas Que se pudieran eh, sumar a, a producir eventos ¿no? Y así surgió el primer ciclo Que fue Caminos Serranos Este ciclo musical Que largamos en octubre Eh, en la Casa del Poeta uh -huh. Junto a la gente de Norte Libre Luego eh, tuvimos la compañía De la gente de Charcao Duo También en la Casa del Poeta Y, y también contamos Que la, el plan era cerrar mañana Este ciclo acá sí. En este espacio, en el Teatro amigos de Merlo Pero por cuestiones de fuerza mayor De las artistas, en este caso Que venían de distintos puntos del país eh, Tuvimos que suspender eh, esta fecha de cierre Que fue Seguramente podamos proyectarla para más adelante, bien no va a ser en el T-2025 por una cuestión de tiempo. Ya se Obvio, acaba, claro, se acaba. O sea, ya se acaban los espacios, eh, están súper ocupados a esta altura del año, las fechas son muy difíciles, así que siempre es, eh, bueno, organizar toda esta movida cronológicamente es un tema. Por supuesto agradecer al espacio que nos abrió las puertas y que nos va a seguir abriendo las puertas para el 2026 porque ahora ya empezamos a proyectar eso, ¿no? El 2026, claro ese es el plan. Y a, todo, a todos los espacios, a eh, Casa del Poeta, al público, porque también esto que cuando presentamos el proyecto Lumbrera, Productora Cultural, y empezamos a impulsar ya y presentar la agenda... Rápidamente tuvimos eh, la presencia del público que sabemos en el escenario en el que estamos y que la cantidad de propuestas que tiene también eh, la Villa de Merlo y toda la zona porque tiene una movida cultural bastante activa, uh -huh. eh, nos acompañaron y eh, nos siguen acompañando eh, en las redes sociales, ha sido también algo que empezamos a manejar hace poco. Eh, y hemos tenido el acompañamiento de gente que no es de acá, de otras productoras que se suman también a acompañarnos, creo que es el momento en donde el arte se va entrelazando y abrazándose como... Como es como siempre ha sido no desde desde los cimientos todas las propuestas artísticas todas las productoras acompañarnos en este proceso que sabemos que, que es nuevo que es difícil y que, que tiene que ver con el hacer cotidiano de, de todas las artes no nosotros empezamos este primer proyecto o esta primera agenda con música uh -huh. este se vienen cositas que se están craando hace rato de, de otras artes posibles ¡Apa! también. esos es primicias Sí, no vamos a anticipar nada ah, nos lamentablemente la dejan picando. pero sí eh, te vamos a contar que estamos ya proyectándonos eh, en esto que planteamos del principio no en esto de tejer redes con otros lugares para poder fortalecer un corredor no que también es eh, la intención y eh, sí, en el 2026 como dice la eh, ya ampliar las disciplinas ya no solo será música sino serán las artes eh, visuales la, el teatro no las artes escénicas eh, y también eh, otras cositas que no podemos, Man, nada. Man, no no podemos sí. nada, no nada. Sí, podemos no, todo es misterio, andamos mirando, viste cómo hacen las productoras, andamos mirando, visitando, uh, sí, no. eh, viendo nuevos artistas, que lindo ese proceso sí, también, sí, sí, sí, sí. eso es hermoso, y el verano será para eso también, eso también sí, bueno sí. chicas, si quieren colaboradoras nos ofrecemos, claro, sí, pero sí, sí, sí, siempre, sí, sí todos, todo, ya los vamos a convocar así que sí, sí, creo que, que, que tiene la magia de lo que siempre trae el arte, entonces bueno, nos proponemos desde ahí, el objetivo siempre y la meta es sido esa, ¿no? Promover y producir eh, desde cosas que tengan que ver con nuestros gustos personales y con los gustos de nuestros públicos porque claro, también son claro, bastante sí. diversos, así que eh, bueno, habrá que estar atentos no, a esa agenda desde 26. nuestro lugar también felicitarlas mucho porque bueno, en este contexto, en este año, se animaron a lanzar un proyecto colectivo Cuatro Mujeres eh, bueno, apostándole al arte también algo súper súper valorable y a destacar. Gracias, sí, exacto, pues somos cuatro, no nos olvidemos de eso. Somos claro, si quintos, quieren nombrar de María Eugenia Altamirano, aquí la señora Que les mandamos Laura besos, Albono. que nos van a ver después. Por supuesto, no sé nos estarán escuchando. Sí, seguro. Dos. Y agradecer así rápidamente a quienes sí nos acompañaron también, eh, desde el apoyo, eh, tanto económico como... Eh, bueno, porque también implementamos un poco el trueque, ¿no? Que también está bueno. Vale, vale. Vale a, el a trueque, ¿no? A está sirviendo. Entonces, de... sí, sí, eh, sí. también me parece que en algunos contextos está bueno retomarlo, no en todos. Sí. ¿Aclaremos también eso? De porque de dinero, porque, claro. Sino, claro. Si no, siempre ¿Con pensamos. Con suscripción. No, exacto. Eh, pues, <risa> decilo, decilo. <risa> bueno, no, y entonces ahí eh, la gente de Migueletes, la gente de Nebra, la gente de Otra Garrobo. Sabores vivos también. Uh -huh. eh, vivir en música, los chicos de la producción de Ay, Vivir, vivir en, en Música. por supuesto. Loc, mi Ustedes, producción, mi producción. que ha sido acompañante y auspiciente también nuestro, de los espectáculos. Así que eh, la Cerámica se rodeó. Oro. también la cerámica Entonces, de sí, cerón que la, la alfarería la ¿no? alfarería. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio Genial. y volveremos Bien, en dos. marzo a contarles todo lo que tenemos pensado para el 2026. Muy, muy eh, grande. Son las felicitaciones para las cuatro, eh, la productora lumbrera que arrancó este año con estas propuestas. Al aula seguimos escuchando en Vivir en sí, Música. claro. Celeste la vamos a seguir escuchando seguro porque va a seguir pasando Cuando por pase, acá. que y la vamos a, la a invitar a que hable. <risa> Así que no, bueno, no, pero gracias. aparte acá, hacer la radio en la veredita casi es... Eh es maravilloso totalmente va va mucha gente. no hay techo ahí, ahí. No hay más techo. La y todo. bueno y aparte también este programa aire fresco que ya está con esta intención de extenderse un toque más no nos estamos ya, ya hay que ir a las también participa de la comisión de am así que trabaja cada incansable codo codo está en un montón de actividades y como Tenemos minga, ah, tenemos mirá, minga este sábado. Viste, vamos, viste es sábado. Acá, o sea, ¿A qué de de arrancamos la, con la minga? Ya que tenemos sí, minga sí. este sábado acá en el espacio. Los que quieran venir a colaborar, está buenísimo. ¿Qué se necesita eh, para venir a colaborar? Muchas ganas, sobre oh, todo. Okay. Herramientas con sus nombres, por favor, ya sea que traigan una espátula, ya sea que traigan un pincel ropa cómoda ropa con agua trabajar, para, mucha agüita para, para, para trabajar Sí, ropa, ropa cómoda para trabajar, Listo, Aguilito, agua y después compartimos una comidita acá del espacio Perfecto. A, a partir de que hora, todo? chicos, repitamos el horario. Me encanta Bien, esto, sí. eh. Va solo, chicos. los yes. 10 más o menos? Sí. Bueno, a las 10, cuando ustedes ya vean que pasan por acá y está el teatro abierto, se van sumando acá con todas las ganas de de colaborar con el espacio, Exacto. ¿sí? Así que nos vamos yendo. ¿Quieren cerrar? Ustedes? Nos vamos yendo hasta el sábado. Nos quedamos acá. Yo simplemente voy a agradecer ese equilibrio relato Alejandro Godoy y si quieren, llenan ustedes aire fresco. Eh, aire fresco, mañana a partir de las 9 de la mañana hay prendidos aquí en Identidad Comunitaria 103.3. La democracia está acá, en Identidad Comunitaria. Chau, chau. Like That's